la zona cero Con mucha gente, muchas eh, noticias, muchas informaciones, insistimos, eh, horario extendido esta noche en la rosa de los vientos, entre la una y las cinco de la madrugada vamos a estar y os lo vamos a recordar con... Juanjo Sechezoro, muy buenas, ¿qué tal, Juanjo? Con la voz potente, ¿no? La voz, eh, me dijiste que traje una voz interesante y me ha salido esto Claro, es que dice, me voy y a... Voy y te doy paso el primero Ahí está, solo caballer En la carroza del orgullo, ahí, dándolo todo Eso claro. es lo que iba a decir, dice Oye, que no, que me voy a cazar ni Sí, sí, cazar ni a saber, a saber dónde has estado pasando Entonces, la noche Esto es lo que me he traído después de la abducción eh, Que, por cierto, nos tienes que contar Ayer estuviste en un alerta ovni, ¿no? Estuvimos ahí, sí, en la Sierra de Madrid, con, con un grupo de personas extraordinarios, nos lo pasamos muy bien, con eh, Miguel Pedrero, con Víctor, que estuvo ahí ejerciendo de, de astrónomo magníficamente, y estuvimos, y luego también estuvo Lorenzo, y bueno, muy bien, estuvimos dando una serie de charlas, y luego nos fuimos ahí a un lugar secreto de la sierra. ¿Viste ¿Sí? de, de sin micrófonos, no? no? No, ahí es donde coge, yo digo que he cambiado la voz, así <ríe> claro, que, o ha sido el contacto, el contacto del tercer tipo, del cuarto, no sé muy bien. ¿Qué, qué zona de la sierra era? Estuvimos en, eh, en la zona de, de Peñalara Y muy bien, la verdad es que yo creo que fue una experiencia Estuvimos compartiendo experiencias, mirando el cielo habla no sé, ¿eh? habla A ver, a ver, a ver eh, Digo, eso que estuvimos compartiendo <risa> Es que es adolescente, es, es adolescente, ¿dónde, dónde hablar, es adolescente. Ya Estoy mutando, ya hora. ¿Sí? <risa> Ya ha llegado ma la madurez Te va a y... dar el relevo Manuel Carvallal Muy buenas, ¿qué tal, Manuel? Mira, a mí se me entiende bien sí. Hoy... Sí. Qué, buena, qué buena voz <risa> Si quieres te canto algo <risa> Y con Josep en Quijarro, muy buenas, ¿qué tal, Josep? Muy Muy buenas noches. Hola, qué potencia, qué potencia. Ha, han hecho un hombre a Juanjo. <risa> <risa> bueno, ¿tú también? ¿Y tuviste que estar cazando ni en tu zona o cómo? Eh, no, no, al final <risa> tuvimos que suspenderlo, con lo cual me, me he ahorrado esta afonía que goza tan <risa> extraordinariamente Juanjo. Bueno, oye, por cierto, vamos a comentar eh, muchas cosas, hay eh, muchas eh, noticias sorprendentes, hay eh, noticias como la que puede ser eh, de, de algún caso, con noticias eh, verdaderamente llamativas. En esta tertulia Zona Cero, especial Tertulia Zona Cero, en Las Rosas Vientos, edición extendida, y nos va a comentar Giuseppe eh, Guijarro, eso que, bueno, vamos a comentar un caso, un caso excepcional, Hemos escuchado a Josep, pero es que alguien hace muy poquito tiempo escuchó algo raro, una señal de radio extraña, una señal de radio que demostraba que podía existir o que esa señal podía proceder de una inteligencia del de espacio. Así es, y fíjate, dos artículos eh, en el plazo de una semana, uno en Science y el otro en Nature, eh, nos deja igual que estábamos. <risa> bueno, pero, pues para... Ahora vamos a contar. No nos deja igual que estábamos, eh, porque hay no, mucha información. No, no, Evidentemente verdad, no tenemos eh, respuestas, sí, pero... pero... no hay nada... Quiero decir que pero no tenemos, nada que Josep, tenemos... Vamos a escuchar una música antes. Tenemos un caso reciente Es que quería meter esta música, Josep ahora nos puedes ya, contar la que, que, que ya con de... esta sintonía maravillosa uno tiene que poner voz eh, de misterio y decir de algo hace menos de una semana investigadores australianos anunciaban que por primera vez habían conseguido localizar el punto de origen de una ráfaga rápida de radio a ver claro, si eres así. capaz de, de volver a decirlo Josep. como Carl Sagan eh, hombre, sí, claro que soy capaz sí, carina, pues estamos deseando oírlo Investigadores australianos eh, anunciaban por primera vez que habían conseguido localizar el punto de origen de una ráfiga ya la hemos ya oye, ya. ráfaga rápida de radio oye, cómo yo, yo... se nota que tenemos programas hasta las 5 de la madrugada que estamos extendiendo un poquito el tiempo y las cosas no se han llevado hasta la música y todo hay mucho que contar porque es verdad que así se anunció en la revista Science y que eh, además, pocos días después de este primer anuncio otro grupo de astrónomos en este caso de un instituto de, de tecnología de California hacía en Nature lo mismo pero de dos eh, fuentes distintas ¿eh? de dos eh, lugares distintos del universo hay que recordar que ya venimos eh, hablando de estas eh, FRB que es como se conoce el acrónimo en inglés de estas señales rápidas de radio desde el año 2007 que inicialmente se detectaron 85 señales rápidas Inicialmente se pensó que podía ser algún púlsar alguna estrella de neutrones, porque se trata de poderosísimos estallidos electromagnéticos que de repente, y sin previo aviso, pues son percibidos por nuestros uh, radiotelescopios y se apagan casi al instante, y que al parecer vendrían de muy, muy, muy lejos de nuestra galaxia. Ostras, esto parece muy bien el, la guerra de las galaxias, ¿eh? el, me falta el rodillo. El estallido este nuevo lo han bautizado... Atención, como FRB 190523, la, claro, la imaginación de los científicos es extraordinaria. Bueno, pero así le sirve, porque claro, como ya llevan más de 200 estallidos, 200 que se dice pronto, esto pasa como los planetas extrasolares, que van creciendo de una semana a otra, ¿no? Pues eh, fue detectado el 23 de mayo, lo han anunciado ahora, pero esto ya viene del 23 de mayo, y se originó, atención, a 7.900 millones de años luz de distancia. Vamos, a tomar por culo. Y que, además, es el doble, es decir, 3.600 millones de años luz del que se había anunciado inicialmente, es decir, que hay dos... Puntos muy distintos donde se han originado estas eh, dos señales. Lo asombroso es que, eh, según los científicos, eh, la galaxia donde se habría originado esta FRB 190523, pues eh, sería muy, muy, muy parecido a la nuestra en términos tanto de tamaño como de edad. Algo que de algún modo desafía lo que se pensaba podrían ser los entornos galácticos capaces de producir este tipo de ráfagas de radio tan intensas porque ellos pensaban en estallidos de supernovas eh, en, en estrellas de neutrones y la, hasta ahora la, la mayor parte de lo que se sabía de estos fenómenos procede de otra onda de radio que se llama 121-102 esto también estaban muy inspirados sí, sí. cambio, cambio y corto ¿eh? efectivamente y allí eh, en, en esta en esta onda pues se han recibido 200 eh, emisiones de, desde 2014 y les ha permitido el, el tener tantas eh, les ha permitido llegar a una digamos término conclusión es muy amplio. ¿eh? Eh, digamos que procederían de lo que han denominado magnetares. magnetares. Uh -huh. Jóvenes magnetares que podrían formarse a partir de explosiones de supernovas o estrellas masivas y que, eh, bueno, de algún modo esta última eh, emisión rompe con lo que se pensaba de los magnetares porque. Si la galaxia es en edad y tamaño parecida a la nuestra, pues oye, aquí no tenemos ninguna expresión de, de magnetares, la vida es mucho más tranquila. Y ahí está, digamos, el gran debate científico. ...que nunca terminan de, de resolver... ...y que eh, en, en estos días... ...pues está en, en la prensa... ...habá que ver qué ocurre... ...y lo cierto es que poco se sabe aún... ...sobre estas emisiones de radio... ...ni siquiera cómo son capaces... ...de cruzar el universo entero... ...y tampoco se conoce... ...cuál es la diferencia entre... ...esos eventos únicos... ...como el que se ha captado hace dos semanas y los repetitivos, como esta de 200. De lo que no hay duda es que, eh, a la luz de estos últimos descubrimientos, los teóricos tendrán que volver a sus mesas de trabajo y ponerse a trabajar, porque a lo mejor hasta cabe la posibilidad de que sean emisiones extraterrestres. Claro, esa es eh, la cuestión, lo más llamativo. Pero es que, eh, en los últimos tiempos hemos contado varias noticias en este sentido. Varias eh, noticias que nos hablan de la emisión de, de señales en desconocidas y señales que nos hacen eh, pensar, y esta es una más, de decenas de estas señales que se están captando en los últimos tiempos. Bueno, yo, yo lo que veo es que, claro, es una cuestión también de tecnología, y, y en la medida en que nosotros estamos teniendo una eh, tecnología más sofisticada, más fina, Pues estamos accediendo a facetas del universo que antes nos resultaban invisibles. Esto ya ocurrió en el pasado, por ejemplo, el, el siglo más revolucionario que ha tenido la historia de la ciencia es el siglo XVII, yo además justo ayer lo comentaba durante la charla, porque fue la época en la que se, eh, que se fabrica el primer telescopio, se fabrica el primer microscopio, se fabrica el primer reloj mecánico y también la bomba que hace el vacío y con esos cuatro elementos eh, ya supone que el universo tal como se entendía se percibía eh, anteriormente durante la larga historia de la humanidad se produce, eh, o sea, genera una auténtica transformación ¿no? con el microscopio empezamos a acceder a lo infinitamente pequeño y empezó a demostrar que había todo, una, una, todo un universo diminuto que tenía vida propia y que era, como digo, también absolutamente diferente de lo que conce se concebían incluso las teorías eh, filosóficas o religiosas vigentes en la época con el telescopio nos aproximamos a lo infinitamente grande grande Y empezamos a cuestionar todo cómo era el espacio. La, la creación del vacío, ¿no? que era acercarse al concepto de la nada, que era algo que filosóficamente se había manejado mucho, pero nunca se podía llevar a la práctica. Y luego ya con el reloj mecánico empezamos a controlar el tiempo, que luego ha sido soporte fundamental de las teorías más de vanguardia de la, de la ciencia. Entonces ahora está ocurriendo lo mismo, empezamos a tener cada vez eh, telescopios más sofisticados, empezamos a tener también exosatélites, que como digo, están eh, actuando como orejas y ojos del universo de una manera totalmente distinta, y empezamos a acceder a realidades que siempre han estado ahí, y pero nunca habíamos percibido. Esto es además un fenómeno, como decía Josep, muy reciente, este de las ráfagas, y claro, lo estamos empezando a buscar y lo estamos empezando a encontrar en diferentes contextos, por lo tanto todavía es un conocimiento muy muy en construcción, ¿no? muy rudimentario. Con Almadía Rosa Vientos eh, nos mandan algunos de nuestros oyentes algunas eh, frases eh, que son muy importantes, eh, porque ante noticias de este tipo siempre salen mentes supuestamente críticas eh, que en el fondo no aceptan aquello que no comprenden y nos va a, dar a ti una frase de Antonio Machado que dice es propio de aquellos con mentes estrechas en vestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza qué gran verdad qué sí, frase señor. y qué gran verdad y, ¿eh? qué gran, y qué gran astrónomo Antonio Machado <risa> <risa> bueno, eh Te vamos a dar una pequeña pausa, Juanjo. Te parece, ¿no? Hasta las cuatro. ¿no? Sí. Oye, y una pastillita de menta. Estamos sufriendo cada vez que hablas. cuéntale si hablas de los cadáveres con corazón caliente. Bueno, esto es un caso tremendo. ¿eh? Yo, yo es cuando mandaste historia... esta noticia me quedé, vamos, alucinada. A mí es que me ha, me ha llamado mucho la atención, sobre todo los comentarios que hace esta semana en este artículo... Robert Beach que pertenece al Instituto Kennedy de Ética y que hace unas reflexiones sobre la muerte y sobre este fenómeno de los cadáveres de corazón latente o sea, cadáveres a los que les late el corazón eh, que a mí me, me ha parecido muy sugerente porque es sorprendente con todo lo que sabemos de la vida, cada vez más lo poco que sabemos de la muerte hasta tal punto que todavía hoy no está muy claro qué es esto de la muerte y cuándo se produce la muerte. Y eso que eh, nos encontramos al final de un camino que comienza en el siglo XIX, en que en Francia, por ejemplo, había hasta 30 teorías distintas acerca de cómo eh, establecer el momento de la muerte, cómo definir que alguien estaba realmente muerto. Eh, desde aquello de ponerle la, el espejito al lado de la nariz para ver si respiraba o tocarle la pupila a ver si se contraía la, la pupila del ojo clavar clavarle agujas, o sea, hacerle perrerías varias pero en 1846 la Academia de Ciencias de París lanzó un concurso para eh, buscar la forma perfecta de definir cuando alguien estaba muerto cuando se podía decir que alguien estaba muerto para prevenir así la cantidad de entierros prematuros, que es algo muy terrorífico, que te entierren estando vivo y recuperar la conciencia dentro de la tumba es una cosa muy poco agradable, ¿no? Ya Entonces eh, establecieron ese concurso y ahí el ganador fue un, un médico, Eugene Bouch, ...que eh, es el autor del término o de la, de la definición de muerte clínica... ...que quedó establecida desde entonces... ...sugiriendo utilizar el estetoscopio que acababa de, de inventarse para escuchar los latidos del corazón, y si sí, él decía que si durante dos minutos eh, el médico no escuchaba latir el corazón a través del, estet del estetoscopio, pues el corazón no late, evidentemente esa persona está muerta, y esa es un poco la idea que hemos tenido hasta ahora, ¿no? ¿cuándo estás muerto? Pues cuando el corazón deja de latir, pues no es verdad, puedes estar muerto aunque tu corazón siga latiendo, Eh, después eh, comenzaron a desarrollarse un montón de, de inventos de nuevas tecnologías por ejemplo, en la década aunque lo habitual de... es al revés, eh, estar vivo y que el corazón no lata sí, eso es también bastante sí, frecuente, sí, sí. sobre todo en determinados ámbitos mm. en la década de los 20, por ejemplo, hay un, un descubrimiento muy importante cuando un, un ingeniero eléctrico de Brooklyn investigando por qué claro, la, la electricidad se está implantando ya su uso se vuelve popular se producen accidentes y hay gente que muere electrocutada y esto a este, a este ingeniero eléctrico le llamó mucho la atención eh, William Cow, Cowen, Cowenhoven y dedicó 50 años a investigar eh, si había personas que morían al recibir una descarga eléctrica quizás, quizás sometiéndole a una descarga eléctrica precisa podían volver a recuperar la vida un poco la, la idea de monstruo de Frankenstein ¿no? uh -huh. pero gracias a eso llegó la invención del desfibrilador que está tan, cuyo uso está tan generalizado hoy en día y realmente a través de una descarga eléctrica puede llegar a, a salvar vidas siguieron haciéndose investigaciones llegó en la década de los 50 el, el descubrimiento del electroencefalógrafo Y ahí ya, digamos que la definición de la muerte se va asociando más que a una cuestión cardíaca a la actividad cerebral. Es decir, una persona puede entrar en muerte cerebral aunque su corazón siga latiendo. Y una de las reflexiones que hace este, este profesor del Instituto Kennedy de Ética es esa. ¿Deberíamos asociar la muerte a algo tan orgánico y muscular como es el ritmo cardíaco, los latidos-corazón, o al momento en el que se pierde nuestra personalidad, en el que dejamos de existir como individuos. Esto tiene unas connotaciones que a mí me parecen interesantísimas, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de las SM, de las experiencias cercanas a la muerte. Hombre, si no sabemos muy bien dónde está la muerte, tampoco tenemos muy claro lo cercanas que han estado esas experiencias, porque... Hay una serie de trabajos que dan mucho miedo realmente. Por ejemplo, una investigación que hizo eh, Alan Seumon, un neurólogo de la Universidad de California en Los Ángeles, en la que detectó 175 casos en los que los cuerpos de personas que estaban consideradas en muerte cerebral, continuaron viviendo, continuaron latiendo, durante más de una semana después de haber sido declarados muertos. En varios de esos casos, los órganos llegaron a funcionar, porque cuando se produce este fenómeno, claro, esto depende de los recursos económicos de las familias, por ejemplo, mantener una persona en un estado vegetal viva durante largos periodos de tiempo es muy caro, requiere mucho dinero. Pero en algunos casos recogidos por Seumon, eh, los corazones de esas personas oficialmente muertas siguieron latiendo durante 14 años. E incluso documenta un caso de una persona clínicamente muerta cuyo corazón siguió latiendo dos décadas, 20 años. Sin embargo, Pero no es lo como, habitual, eh. No, evidentemente claro. no es lo habitual. Sin embargo, eh, de decimos que están muertos porque no hay vida cerebral, no hay actividad claro. cerebral, ¿y qué es lo que nos define como individuos vivos? y qué es los eh, órganos y lo la actividad cerebral y cómo se mide? Bueno, y, bueno, que, claro, hay, ahí la hay un problema ha cambiado con Exacto, tiempo, ¿no? Exacto. Y ocurre un poco que lo que pasa en el mundo años astronómico, era no tener actividad cerebral, luego se ha descubierto <coughs> que si se tenía y, pero que están muertos. Sí, sí, mira, en hace, ¿no? el año 2009 hubo un caso muy espectacular, eh, porque claro, ahora los médicos hablan de asociar la actividad cerebral con estos sí. electrocefalógrafos, con la muerte o, o la vida. Pero el problema es que el alcohol la anestesia, algunas enfermedades concretas como la hipotermia, algunos fármacos, incluyendo los varium, por ejemplo, que son muy habituales, pueden interrumpir la actividad cerebral y dar un falso positivo, o un falso negativo en este caso, ¿no? Un, un diagnóstico de no actividad cerebral cuando en realidad la hay. Pero es que hay casos documentados, como uno que se produjo en 2009, el de Collenburg, que es espectacular, que fue encontrada en un coma inducido por drogas, fue declarada muerta cerebralmente muerta, cardíacamente muerta, muerta, palmada, pues, bueno, muerta, <risa> sí, sí, muy claro. muerta. Ah, que estuvo muerta. Aparentemente, pero recuperó la vida en la sala de operaciones unas horas antes de que le extrayesen los órganos, por ser donante, imagínate. ¿eh? Pero como te decía, el problema de eh, la, la, la evolución de la tecnología ocurre exactamente lo mismo que estaba comentando Juanjo con el tema de las ráfagas y la astronomía, y es que se están perfeccionando nuevos sistemas de exploración del cerebro que han permitido en los últimos años establecer diálogos con personas que son muertos cerebrales, que se han considerado un estado sí, vegetativo, sí, sí, sí. ¿no? Eh, ¿no? Pero es lo mismo, ¿eh? No, no es lo mismo un coma o un estado vegetativo no, evidentemente un coma, muerto. No, porque un coma tiene actividad cerebral. Estoy hablando de muertes cerebrales, de personas que han sido diagnosticados como cerebralmente muertos, aunque sigan teniendo actividad cardíaca se ha llegado, eso además genera un problema realmente grave para las familias porque eh, bueno parece que no es tan sencillo definir que una persona esté muerta aunque los médicos te ah, digan que... el bello de los caídos <risa> ese resucita todavía, todavía cuando, elato, sí. el corazón sí, sí, ese puede, puede estar muy pero bien es, el, el, el, es, como, es que... como el relato del corazón del ator ¿no? me vos, parece súper sí. interesante lo que está contando Manuel esta noticia me parece asombrosa además pero hay que tener en cuenta un elemento es decir, los médicos no diagnostican únicamente por el electroencefalograma plano que algunos lo tienen sin necesidad de estar muertos o la, o la falta de riesgo ...sanguíneo, es decir, del bombeo... ...mecánico del corazón... ...sino de, de, de varios factores a la vez... De, ...claro, ya, bueno, ya no, deberían no hacerlo... Los, deberían lo, hacerlo. Lo, digo, ...lo digo porque hay un elemento... ...que es clave... ...y es eh, esto que contabas tú, ¿no?... ...de despertar mientras te iban a quitar los órganos... ...no sé hasta qué punto... ...porque a los tres minutos de anoxia cerebral, es decir, de que no llegue eh, este oxígeno al cerebro, por lo tanto que no hay bombeo del corazón, eh, los daños que se producen en... en, en las neuronas en, en el cerebro son irreversibles y a partir de ahí, eh, esas, esa idea que tenemos de zombificación eh, que algunos elementos eh, y tú los conoces muy bien Manuel, como el, el polvo zombi ¿no? o, o, la, o la escopolamina o otras drogas parecidas que bueno hacen que tu voluntad y tu habla y tus y tus uh, uh, funciones básicas motoras no, no funcionen adecuadamente y en consecuencia pues No, no seas tú no seas realmente tú ¿dónde está tu consciencia entonces? pues no lo sé dónde está pero desde luego no eres eso porque tus funciones cognitivas se han visto irremediablemente alteradas de manera que cuando hablamos de muerte Es verdad que las uñas siguen creciendo, es verdad que los pelos siguen creciendo, es verdad que no se puede delimitar con claridad cuál es el estadio, pero ya te digo yo que yo no me presto voluntario. Es decir, que está, está claro, está claro que si el corazón no te bombea y tu encefalograva da plano, chaval, mete haciendo el ataúd porque tienes de estar muerto. Por cierto, Exacto. que nos mandaba un mensaje Juan Madrid Rosavientos en Twitter, Southwalker, nos decía Pongo la radio a la 1 y cuarto y ya estáis. Es que hoy hemos empezado antes en la rosa los vientos, que va a estar hasta las 5 de la madrugada. Tiene horario extendido desde ahora mismo, desde la 1 hasta las 5 de la madrugada, pero a esta hora normalmente comenzamos todos los domingos y lo hacemos con esta sintonía. <música> Vimos hoy la rosa de los vientos entre la una y las 5 de la madrugada. Vamos a tener, y estamos ya, hemos empezado a la una, tertulia zona cero con Manuel Carbollal, con Juan José Sánchez con Giuseppe Guijarro. Tendremos Ecos del Pasado con Laura Falcó. Lara tendremos también Mujeres con Historia. Elizabeth Bathory será la protagonista del relato de Silvia Casasora y con Javier Sevillano Fronteras en del Futuro. En La Rosa de Ventos esta noche, programación especial entre la 1 y las 5 de la madrugada, ya os hemos comentado algunas eh, noticias, algunas informaciones, la captación de esa señal de radio extraña en el universo, una señal que puede tener un origen alienígena, y os estamos hablando ahora, la información es la noticia tremenda y terrible. Y sugerente, desde luego, Manuel Carvellal nos, nos está contando de la existencia de cadáveres con el corazón caliente, con el corazón que late. Sí, porque eh, de verdad que es un problema realmente complicado. Es, es verdad lo que dice Josep, que lo ideal sería que todos los médicos pudiesen establecer con claridad cuando alguien está está realmente muerto, pero no es tan sencillo en 1968 un grupo de médicos de Harvard idearon una serie de criterios supuestamente infalibles para eh, esta vez sí, para definir cuándo alguien está realmente muerto, y lo que ellos decían para empezar, es que el paciente debe no responder a estímulos verbales, o sea, si tú le preguntas si estás muerto, no se <risa> puede responder porque aunque te diga sí pues va a ser que no Eso el, el, ¿os acordáis del forense de Gila? Que cuando se encuentra un cadáver en el <risa> suelo le, le da unas patadas y dice, un, demasiado SEO para un adulto, ¿no? <risa> pues algo así. Pero sin embargo idearon un procedimiento que al, al, al descubridor le, ganó el, le, le mereció el premio Nobel, que es la inyección de agua helada en una de las orejas, una técnica que tiene como objetivo provocar un reflejo automático que hace que los ojos se muevan. Si hay realmente algún resquicio de actividad... Cerebral. Ahora, ahora te cuento una cosa con referencia claro imaginaros si todos los médicos tienen que ir con la jeringuilla de abuelada para hacer la prueba al cadáver a ver si pues es, parece que es poco, poco práctico ¿no? que no, no, no va a ocurrir pues sabes que esa, ahora para, porque es que viene a, a colación esa era una prueba que hacían a los astronautas tanto a los hombres que fueron a la luna como a unas mujeres que la haré de ellas la semana que viene y les metían una inyección de abuelada en el oído para ver su reacción fíjate. Y por lo visto se volvían un poquito lógicos. Sí, sí, sí. Pues eh, si están muertos no, pero si están vivos parece que sí funciona. Pero hay uno hay investigaciones, hay estudios, a mí me llama mucho la atención un, un estudio sobre 611 pacientes a los que se había diagnosticado muerte cerebral, no ya solo que no latíes el corazón, que no respirasen muerte cerebral, <risa> pero que los científicos descubrieron que había actividad cerebral en, en el 23% de ellos, a pesar de eso. ¿no? Entonces, a medida que pasan los años, se van haciendo nuevas pruebas, es cada vez más exigente. Todavía nos falta mucho, probablemente, para descubrir en qué momento realmente se produce eso que llamamos muerte. Pero es, este artículo termina con una frase que a mí me, me produce cierto vértigo y es un poco la, la síntesis, el resumen de todo, de todo el artículo y dice así lo que significa que una persona no está muerta cuando su corazón deja de latir o incluso cuando deja de respirar una persona está muerta cuando pierde su personalidad y si estamos muertos cuando perdemos nuestra personalidad el mundo está lleno de zombies no, no, ¿Cómo demonios va a haber algo después de la vida Es decir, ¿cómo vamos a seguir existiendo después de, de haber muerto si lo que define la muerte es per, precisamente que perdo, perdamos nuestra personalidad? Claro, ¿no? Pues claro, porque se ha ido el más allá, Manuel, es que vamos a ver... Es lo, eso, es de, eso es lo que eso es han eso han de prequero o sea, El cuerpo, y lo dicen todos los espiritistas, es una camisa que tú utilizas, tu espíritu, ah, tu bueno, conciencia, y cuando te mueres, pues te vas... Yo, yo fijaos que bueno aquí a creer, estoy en tránsito, estoy en tránsito. Eh, lo que sí que bueno durante todas estas temporadas siempre hemos estado dando informaciones sobre ese proceso de la muerte, ¿no? Aquí hemos hablado, yo recuerdo que dimos también una sobre cómo cuando las personas fallecen se demuestra que hay determinados genes que se van expresando a lo largo del tiempo. Genes que no estaban expresados y de pronto se, se eh, empiezan, digamos, a activar durante incluso 15 días y que se pensaba que eso podía ser una nueva técnica forense para determinar el momento en el que una persona falleció. ¿no? Entonces, yo lo, lo que me estoy dando cuenta... es nada fácil, ¿eh? Que eso que salen las claro. películas de los forenses mágicos del sí, CCD, por los parásitos, en el mundo y real no pero, es tan sencillo. Pero lo que me refiero es que yo creo que el, que el gran cambio de paradigma que esto supone es que, y, y tú lo ibas comentando un poco, Manuel, es que siempre se estaba detectando el proceso de la muerte en negativo. Es decir, por... Eh, el cese de actividades biológicas en el cuerpo, es decir, no ocurre esto ya, no hay respiración no hay actividad eléctrica no hay, eh, no sé el, lo que tú decías, no hay latidos pero no, no, pero, el problema claro, es que a través de ciertas de ciertos sistemas tecnológicos que es lo que voy que es, no, lo, lo, que quiero decir, lo que quiero decir es que el cambio de paradigma que supone todos estos conocimientos es que ahora creo que cada vez queda, queda más claro que la muerte no solo es un proceso de desactivación sino que también se produce una activación de cosas. Y por eso digo que es la gran diferencia. O sea, ahora ya cuando te mueres no solamente se desactivan un montón de funciones vitales, de órganos, etc., sino que, de pronto, empiezan a activarse otros. Sí, pero... Te digo, no, por ejemplo, mira... Eso más, realidad, no, pero eso, eso, eso hace... No, es lo que nos preocupa porque, no, pero es, es determinante hablamos porque... Hablamos de la supervivencia, no estamos hablando de la actividad de los microorganismos alojados en nuestro cuerpo, que nos crezca el pelo, que podamos tener un automatismo y el cadáver se ponga sentado en la camilla. Hablamos de la conciencia. ¿no? no, pero es que a eso voy. Individualidad. Pero es que a eso voy. Sobrevive. Es decir, sí, si, sí, si, pero lo que yo digo es que Surgen una serie de fenómenos nuevos que están asociados al proceso de morirse, que son nuevas actividades que no se dan en el momento en el que estás vivo cotidianamente. Por ejemplo, esta semana he estado leyendo justo un artículo, bueno una, una noticia, que eh, uno el principio el psicoactivo de la ayahuasca, que es el DMT, pues se ha descubierto que tiene una presencia natural en el cerebro humano por lo menos ya se ha confirmado por lo tanto esa sustancia ya la tenemos no siempre hay que ingerirla a través de, de las plantas ¿no? Como y no sé si, no si también algunos animales había visto ya. lo han demostrado en los mamíferos pero es, es a lo que voy ¿no? En, en las ratas es con lo que han estado las ratas experimentales pero han descubierto que cuando una de estas, estas ratas tienen un paro cardíaco de pronto se le aumenta la dosis naturalmente de DMT claro, es decir Es una respuesta natural. Entonces, cuando tú tienes un par... Esto no se sabe si ocurren los seres humanos o no, es lo que tratan de mirar. Pero es muy interesante, porque si se te dispara la cantidad que tú tienes de DMT, es posible que tengas algún tipo de experiencia psicoactiva, igual que cuando tomas ayahuasca. O sea, es decir, cuando estás en la barrera de morirte, de pronto tu organismo genera una actividad nueva que no tenías antes, por lo tanto el por eso digo que el gran cambio de paradigma es decir vale se desactivan una serie de cosas pero la muerte activa otras y ahora vamos a empezar a contemplar esos indicadores de desactivación por ejemplo puedes empezar a pensar lo que, que no a ser... contemplar esta noche es la voz de Darve ¿eh? bueno pero, <risa> pero es lo que digo entonces creo, creo que eh, eh, eso jo, jo, eso que cambia <risa> cambia todo incluso para las cuestiones de las de las FCM y un montón de, de fenómenos es que, se que tener, consideramos sobrenaturales claro, se que supuesto, en el en la frontera de la muerte claro si eso es así acabaría con ellas O acabaría o habría que hacer un estudio más exhaustivo sí, de esa perspectiva, claro. Tenemos nuevas variables que antes no se contemplaban. Por eso digo que ahora seguramente ya no hay que mirar solo qué deja de suceder en el cuerpo que está muriendo, sino también qué cosas empiezan a activarse en el cuerpo que está muriendo y no teníamos antes el, el, en la vigilia normal. A mí me interesa mucho esto, esto de, de que morimos cuando, cuando perdemos la personalidad, porque yo sigo insistiendo en qué es lo que, lo, lo que nos define y que a pesar de que está claro yo creo que vamos, yo desde luego lo tengo clarísimo que no hay nada después yo lo tengo cada vez más claro pero aunque yo esté equivocado aunque haya algo después en realidad si perdemos nuestra personalidad y eso es lo que define la muerte Haya lo que haya después ya no nos afecta como individuos, quiero decir, si existe la reencarnación, lo hemos dicho muchas veces, si existe la reencarnación y hay algo en, en nuestro organismo o en nuestra esencia que luego pervive, como vamos a ser reseteados y vamos a olvidar todos los recuerdos, nosotros ya no vamos a estar ahí. Será otro individuo nacerá otro sujeto que lleve los genes de Juanjo que lleve la herencia kármica de Juanjo, pero no es Juanjo con lo cual No hay nada después para Juanco, no sé si entendéis lo que quiero decir, y parece que hasta a nivel médico y fisiológico las cosas van para ahí, por ahí, por esa definición de que morimos cuando perdemos la personalidad, a mí me parece tan sujeto. Pero es que además es que, a ver, desde el punto de vista también histórico, ¿en qué momento el ser humano adquiere, la, eh, adquiere el alma? ¿En qué momento de la evolución, cuando estaba el homo erectus ya tenían alma? Eran eh, para los que creemos ¿no? que no hay tanta diferencia entre eh, los animales y los humanos, es... yo creo que eso va no, y luego, a ser no, claro, religiones no. que dicen que los animales, hay religiones que dicen que los animales no tienen ningún tipo de alma. Bueno, sí, no, hay no, religiones y... que dicen que las mujeres no tienen almas, o sea, hay también, religiones ¿también? que dicen Exacto, muchas tonterías. Pero, sí, sí, pero, bueno, o sea, también, y luego también también es cierto que durante la infancia se dice que siempre está eh, el, la mente humana mucho más perfectida a la hora de recibir cualquier impulso, cualquier estímulo, incluso independientemente de lo que tenemos de nuestra dimensión, ¿no? Y te, también estás más receptivo a todo lo que pueda haber alrededor, que cuando ya te haces adulto, ya no tienes esas, esas percepciones. Josep, bueno, al, al hilo de palabra. lo que estaba diciendo Juanjo, eh, bueno, no sé, Bruno, porque voy a abrir un melón muy interesante, <risa> y es cuando entra ¿eh? el, el, el alma en el feto, ¿Vale? ¿Es en, el, ¿Es en el mismo momento de la procreación? ¿Es eh, en algún momento determinado de, de la gestación? ¿Es posteriormente cuando ya ha nacido? Porque esto lleva consigo unas implicaciones que también lleva consigo la muerte y es a tenor de esos indicadores del DMT o eh, de los eh, corazones latentes de los que nos habla Manuel, ¿es posible aplicar la eutanasia en esas condiciones? Claro, es que, por ejemplo, claro, Manuel hablaba de que eh, se elimina la personalidad, pero es que si tenemos actividad de algún tipo cuando nos estamos muriendo, a lo mejor lo que estamos construyendo allí es otra personalidad distinta. Porque esa persona tendrá alucinaciones, tendrá experiencias, si tiene algo de conciencia, pero a lo mejor es distinta de la que tenía mientras estaba. Pero ya no eres tú, tú ya no vas a estar allí. Eh, pues otro, por cierto, es... Manuel Carvallal nos va a hablar de, ahí, de otra cosa. Ahora vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de otro tema. Eh, no, no vamos a complicar la vida. Porque vamos a hablar de cazadores de ovnis. En Silicon Valley, Manuel. Eh, qué cambio, qué cambio. Sí, sí. Es cambio. Que si, me ponéis, si os ponéis a hablar del momento en el que comienza el ser humano a tener el alma, la hemos fastidiado. Suponiendo que la tenga. Sí, bueno, suponiendo sí. que la tenga. Los de Silicon Valley tienen. Los de Silicon Valley <risa> tienen muchos recursos y muy buen intelecto. ¿Hay algún desalmado también? Ahí? también sí, también, también. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es muy interesante, porque independientemente de los debates que podamos tener en la mesa sobre si eh, los ovnis eh, de los que está hablando el Pentágono son o no son extraterrestres, eh, lo cierto es que son, que son, que se están produciendo casos, que se está produciendo información y que está muy revuelta la sociedad norteamericana con todo lo que está ocurriendo en los últimos, en el último año y medio, en relación a, a, al fenómeno OVNI. Y ha llegado también a Silicon Valley, donde un grupo de empresarios y de inversores y tecnólogos y programadores, pues se ha subido un poco al, al carro y, eh, concretamente, eh, Ridwan Birk, que es director ejecutivo de PlayLab, de una de estas empresas tecnológicas, ha hecho unas declaraciones a la revista Vice ...expresando el interés que tienen... Eh, ...la curiosidad que ha despertado... ...en muchos tecnólogos... Eh, ...en muchos profesionales... ...de las nuevas tecnologías y de la informática... ...que han encontrado en toda esta información... ...sobre los OVNIs una fuente de inspiración... ...para desarrollar nuevos sistemas tecnológicos... nuevas tecnologías... ...que puedan contribuir a capturar señales... ...de inteligencias no humanas... ...provenientes del espacio... ...e incluso a inspirar la creación de nuevas tecnologías que posibiliten nuestra salida, por fin, de una vez por todas, al espacio. Está a punto de celebrarse el, el, el aniversario de uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, el momento en que llegamos a la Luna, en que por primera 16 vez... 16 de julio. Pues sí, que es probablemente una de las fechas más relevantes de la historia de de este planeta. Yo pensaba que ibas a decir el día de hoy, que hoy es día 8 y hoy se estrelló, bueno, hoy se dio a conocer el estrellamiento de Roswell. Leche. Es verdad también, es verdad. Claro. En el año 47, en el fue año aquello. 47, sí. Se acaban sí, sí. de cumplir entonces 72 años. Pues 72 años, sí, señor. ¿72 o 62? 70, 72. 72. 72. 72. Mm. Y, y tal día como ayer se publicaba en La Voz de Galicia probablemente la primera noticia sobre plateos volantes que se publicó en España. Sí, sí. sí. Justo hace 72 años. Por menos yo no he encontrado ninguna más antigua que, que esa. Eh, bueno, a lo que iba. Que eh, de la misma forma que estamos hablando de muchas revoluciones tecnológicas, ¿no? en el tema de la muerte, en el tema de esas señales astronómicas, pues en el tema de las nuevas tecnologías me parece muy interesante que un grupo de de cerebros pensantes de esa meca del futuro que es Silicon Valley que está considerada como la meca de, de, de las nuevas tecnologías hayan encontrado en el fenómeno ovni una fuente de inspiración a mí me parece muy ilusionante ¿no? aunque sin eh, lanzar demasiado las campanas al vuelo porque esto ya ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de estos 72 años de fenómeno ovni que llevamos en muchas ocasiones Eh, porque el, el fenómeno ovni es fascinante y es lo, lo lógico es que te fascine es lo natural, cualquier persona intelectualmente activa que llega por primera vez al fenómeno ovni se ilusiona, porque es algo tremendamente sugerente, ¿no? aunque luego eh, descubre que, bueno, que las cosas no son tan ...tan maravillosas como parecen a primera vista, pero hay que seguir con mucha atención a estos ejecutivos, a estos tecnócratas de Playlabs y de otras empresas de Silicon Valley que quieren apoyar sus conocimientos, sus recursos, sus aplicaciones tecnológicas al fenómeno OVNI, no tanto... ...para investigar cuál es el origen del fenómeno, sino partiendo ya del supuesto de que hay inteligencias no humanas, inteligencias extraterrestres detrás... ...y que a partir de ahí pueden utilizar el fenómeno OVNI como fuente de inspiración para nuevas tecnologías. Veremos en qué termina esta historia. Yo le recomendaría que se asesorasen de buenos ufólogos antes de nada para no ir dando los de ciego y, y, y porque si no van a perder un tiempo y unos recursos preciosos pero me imagino que también ellos lo harán porque deben de tener ya algunos expedientes que les den el argumento preciso para ponerse con ellos yo mi experiencia lo que ha ocurrido siempre cuando alguien con muchos recursos Eh, da igual quien sea Da igual que sea la Fundación Rockefeller Como ocurrió en su día Da igual que sean todos los políticos De todos los partidos españoles Que han llevado el tema OVNI al Congreso de los Diputados Porque yo he tenido relación con varios De los congresistas, de los diputados Que realizaron las interpelaciones Claro, cuando alguien que no sabe nada de un tema Llega de repente a ese tema Pues ¿qué hace? Pues buscar información Y normalmente, hoy en día, lo que ocurriría Es que se iría a Google y teclaría OVNI ¿Y qué pasa cuando vas a Google y te creas OVNI? Pues que lo primero que te vas a encontrar son los canales de YouTube de una panda de psicópatas, que no saben hacer la O, con un canu, la o de OVNI con una, Un, un abrazo, abrazo a todos los youtubers todos, que sí, nos están escuchando eh, claro, no, no van a encontrar precisamente las informaciones a los también. más veraces y más creíbles ¿no? Van a tener que trabajárselo un poquito más, y por eso a veces Escúchame, se si, si eso ya ha pasado, tú recuerdas claro, que, cuando, sí, digo, en, que en el año 80, no, 97 creo que fue, ¿os acordáis la noticia de Nathan Osman eh, con la idea de crearse una embajada extraterrestre desde Naciones Unidas? Pues eh, cuando aquella mujer fue desautorizada, por decir lo que dijo, llegó una carta a Naciones Unidas de los raelianos, queridos amigos, es decir, la secta de Claude Borilon, un, un excéntrico personaje periodista de deportes, mmm, pendenciero, eh, en fin, en cuyo y... interior, en cuyo grupo estaba Brigitte Bosselier, el que fue conocida y que se ha conocido y la referencia. Eso es lo que a la gente le va a sonar como la primera persona, no decía la verdad pero tuvo mucha relevancia esa información, la primera persona que fue capaz en declonar a otra, ¿no? que decía que fue capaz. Y por eso digo que no era real pero tuvo mucha eh, relevancia esa información y esas afirmaciones suyas ¿no? pues ellos fueron los primeros en mandar a Naciones Unidas un protocolo de actuación para dar la bienvenida a los extraterrestres y que ellos ya tenían montada la embajada que si querían podían utilizar mm. eh, evidentemente sus instalaciones que tenían en Canadá flipa es decir Lo que dice Manuel, y es cierto, siempre detrás de cualquier iniciativa, si encima puede ser lucrativa, estarán estos, eh, este tipo de, de, de personajes y de sectas bueno, por eso es y de pena, movimientos. Y que hay detrás, eh, Juanjo, de el hecho de que alguien diga o haga... Estas eh, patentes de ovnis en Estados Unidos. Pues bueno, esto es una noticia muy, <risa> Joder, muy me, me, me interesante, va puro de ficción. No, no, no, porque tiene, tiene multipersonalidad, jale. Yo no me creo que con esa voz rota, hoy debería cantar algo de flamenco. No, sí, ¿sí? es que además sí. es muy interesante porque o sea, arráncate por camarón. Me hombre. va cambiando conforme hablo, o sea, que claro. puedo empezar de una manera y acabar de otra totalmente claro. estoy claro. aquí. Eso se, mantiene, se llama posesión diabólica de toda la vida, no, eh. Te dejo hablar un poquito más. voy a echar un poco de agua Ahora mismo está oye gallo oye Claro, y mantiene a la audiencia atento, atenta a ver qué es lo que pasa. A ver, bueno, la pues, gente quiere oírte. Pues, pues, no vas a complicar. Qué malos eh, eh. pues, eh, es una noticia que, que a mí me, me resulta, bueno, a ver qué os parece a vosotros, a mí me parece eh, muy, muy sí. extraña, ¿no? Porque... Eh, Qué malo es, es, que se me da <risa> de risa, ¿eh? Resulta que, que bueno, en el como hemos estado hablando aquí de todas estas eh, estos comunicados de, de las agencias americanas. Bueno, a ver, a ver si ¿Claro? es, es que se emociona, emociona. Está, está emocionados es que no Dando la noticia y, sobre bien, el fenómeno OVNI y resulta que claro, Pero están empezando a buscar, ir. están empezando a buscar a ver si eh, estamos ante eh, naves intrusas, que es lo que parece que ya ha confirmado el gobierno de los Estados Unidos naves intrusas que sean de origen terrestre o de origen extraterrestre bueno pues dentro de esto eh, una revista que es la revista Drive que está especializada en automoción y en armamento militar ha habido dos reporteros que han estado mirando entre las patentes tecnológicas de, de Estados Unidos y se han encontrado con una verdaderamente mmm, extraña una patente eh, aceptada que es algo así como si fuera por lo menos en su opinión esa patente lo que promete o lo que describe es una aeronave que tendría un comportamiento muy, muy similar a lo que están describiendo los pilotos norteamericanos. Y entonces es una patente que está realizada por un ingeniero eh, aeroespacial que trabaja para la división de aeronaves del Centro de Guerra Aeronaval. Este ingeniero se llama Salvatore eh, César Pais, y lo que describe es una nave de forma triangular que tiene una serie de emisiones de microondas electromagnéticas de alta frecuencia, que lo que hace, esto que naturalmente es en el, en el documento tiene un desarrollo larguísimo, pero resumidamente es algo así como tratar de crear un campo de frecuencia muy intenso en todo lo que es el, el borde de la nave, para generar un vacío cuántico, y ese vacío cuántico, al parecer, lo que consigue es eliminar el rozamiento con todo el entorno. Claro, cuando eliminas el rozamiento o la fricción con todo el entorno, ...la de velocidad de esa nave se dispara. Supersónica. Bueno, más que eso, porque en principio ellos hablan de um, unas eh, velocidades... Pero la el... velocidad de la luz, ¿no? No, no tanto, ah. no tanto, ¿no? Porque además eso ya generaría si así interacción... Claro, ahí, claro. Y tal. Pero sí que eh, comentan que eh, la nave es una nave híbrida... ...hasta el punto de que según se describe en este documento... ...podría eh, manejarse no solamente en el aire... ...sino que ese vacío también lo podría meter... En, en el agua. En el, en el agua en el espacio exterior. Oh, y pues tú generas como una especie de, digamos así, una especie de aura, no de vacío, algo así, tal como yo lo entiendo y como lo describen ellos, ¿eh? Y bueno, pues eh, esas serie esas propiedades hacen que, ya digo, tengo unas maniobras vertiginosas que coincidirían tanto por la forma del diseño que aparece ahí triangular, con las maniobras y la. Y la trayectoria que puede seguir estos objetos que están viendo estos pilotos. Bueno, esa es la, como la primera parte. Claro, eh, eh, la, la este, esta nave ha sido registrada. Eh, ha, sido, ha sido aceptada la, la patente pero a partir de aquí surgen se una serie de, de cuestiones muy interesantes, en una primera instancia esta patente es rechazada por la oficina de patentes, por el examinador de patentes de la oficina, la rechaza porque dice, a ver, esta tecnología no existe hoy en día y por lo tanto esto es inverosímil es más, eh, si se tuviera que utilizar ese, generar ese campo electromagnético haría falta tanta energía que habría que invertir, de, o sea, sería necesaria generarla, ese vacío cuántico ...a partir de casi varias centrales nucleares... ...por lo tanto esto es imposible... ...que lo podamos hacer en una, en una nave... ...entonces en principio se rechaza... ...pero ¿qué ocurre? ...que el abogado de la empresa... ...que quiere que se haga la patente... ...envía una información adicional... ...y cuando se envía la información adicional... ...incorpora una carta... ...del Departamento de Defensa y Marina... ...en la cual en esa carta... uno de los ...un doctor que se llama... ...el doctor Sihai... ...lo que dice es que eh, en primer lugar... El, esa tecnología él reconoce que todavía no está pero que, que es posible pero que va a ser posible él dice va a ser posible Ostras, eh, además, dice, eh. además dice que este ingeniero ya está trabajando con esta experimentación y además dice que china ya está invirtiendo significativamente dinero en esta área Por lo tanto, dice literalmente, preferiría que nosotros, los Estados Unidos, tuviéramos la patente en lugar de pagar siempre por usar esta tecnología revolucionaria. Entonces, ¿es cierto o sea, que crearla a Estados... ellos en claro. vez de coger y al final tener que estar pagando derechos a otros. Exacto. Entonces, bueno, aquí, sí, hay, muchas, aquí hay muchas lecturas, ¿eh? Porque eh, es cierto que tú puedes patentar determinadas cosas en Estados Unidos, no sé si en el resto del mundo, pues porque también la información lo comentan, eh, puedes patentar determinadas cosas que no estén desarrolladas todavía, que puedan estar en proyecto con la finalidad de que si luego alguien las desarrolla, tú ya tienes la patente y por lo tanto ya no, tiene, no te puede cobrar. Es más, tú, como esto es como cuando, digamos, registras un dominio para un evento, eh, un dominio de Internet, mm. y dices, bueno, si, se, si hay eh, las Olimpiadas de Madrid, 2000, no sé qué, pues tú creas el dominio, eh, Olimpiadas de Madrid 2025, y luego si surge el evento, yo ya tengo el dominio yo no soy no formo parte del Comité Olímpico Español ni nada por el estilo pero si alguien quiere negociar tendrá que venir a mí pues algo también esto es una está claro que hay una intención preventiva ¿no? de blindar esta patente esta tecnología para si vienen luego los chinos decir bueno Nosotros ya la habíamos patentado, ¿eh? Los americanos ya... ya pero habíamos... ahí a lo mejor también incluso han tenido espionaje y han robado esa, esa tecnología. Pero claro, en el, lo importante es que con, con esas premisas no fue suficiente para el examinador de patentes. Dijo, a ver, me estáis aquí tratando de meter un gol. Podéis decir que tenéis... Eh, que hemos diseñado una nave que viaja a la velocidad de la luz. Demuéstramelo. Claro, entonces, ¿cómo lo avalan? Diciendo, no, estamos ya... Este ingeniero ya está trabajando en ello, o sea, ya está haciendo prototipos o experimentos. Y China también. Entonces, claro, ya a partir de aquí... Pero puede ser también mentira. ¿Hasta eh, qué punto te puedes tú confirmar que eso es cierto? No lo sé, pero al final la patente es aceptado. Entonces, eh, no sabemos, pero quiero decir que es interesante porque si realmente están experimentando en algún nivel, eh, ya no decimos na la nave que aparece aquí, que es una nave eh, grande, no y tal, sino que a lo mejor un dron o una pequeña maquetita, un prototipo diminuto, que tenga ese comportamiento ¿no? a una determinada escala y que sea más fácil que luego trasladarlo a una macroescala. Pero bueno, es, es interesante porque, ya digo, ahora están un montón de investigadores tratando de ver si dentro del desarrollo tecnológico de, la, de vanguardia y experimental existen aeronaves que, tengan, que coincidan con las palabras de, lo que, de los avistamientos de los pilotos de la Marina. Lo que sí siempre, existe ¿eh? es hoy una edición muy especial de la Rosa dos Vientos, una edición que ha comenzado... ...a la una de la madrugada... ...que estará hasta las cinco de la madrugada... ...toda la noche con vosotros... ...una noche con horario extendido... ...en la Rosa de los Vientos... ...en muchos comentarios como Almodía Rosa Vientos, ...en Twitter a propósito de los diferentes eh, temas... ...que hemos eh, tratado esta noche... ...quizá uno de los que tiene más... Eh, ...efecto, más eh, comentarios es... ...el hecho de la muerte... ...cuándo se determina que hemos muerto... ...me ha gustado mucho una frase que nos eh, traslada a este propósito a Anaís eh, que nos dice morimos cuando no tenemos ilusión por la vida o dependemos eh, de todo para sobrevivir con Almadía Rosaventos eh, que cada uno eh, nos eh, exprese y nos comente lo que, lo que quiere y lo que desee sobre el momento de la muerte lo que se considera, lo que podemos considerar La muerte quería añadir ¿Pura? algo más eh, muy rápidamente. Pero digo, para aumentar la extrañeza, la, la extrañeza de esta patente, dentro de los agradecimientos de esta de esta patente aparece un agradecimiento al célebre parapsicólogo Harold Punthoff cofundador como sabéis, bueno, miembro del... Nosotros también del, del estamos Stanford. muy agradecidos, no a Harold putos sino a ti por el esfuerzo que estás bueno, haciendo. ¿eh? Pero, y que ahora es vicepresidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de las Estrellas. Bueno, pues como digo, ya es el ingrediente final, ¿no?, que, que aumenta la extrañeza de esta... De y esta yo te quería preguntar, ¿ese campo de aureola que no hace rozamiento con nada, también implica que pueda llegar a ser como medio invisible o no? En principio creo que eso no. Después de la actualidad, de la información en Onda Cero, Darth Vader nos comenta algunas noticias, algunas informaciones más. Pero va a ser, como decimos, después de las noticias y la actualidad. se Queda muchas horas por delante con las rosas los vientos.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 En la Rosa vientos a una edición más que especial vamos a estar entre la una y las 5 de la madrugada, edición con horario extendido. La Rosa de los Vientos esta noche, entre la una y las cinco de la madrugada, ya sabéis, además, nuestra etiqueta, nuestro hashtag, rosavientos en Twitter, rosavientos con Juan José Sánchez con Josep Quijarro y con Manuel Carvallal, que ahora, además, nos va a comentar algunas informaciones, nos la va a comentar, ...relacionadas con el mundo de los zombies... ...pero también Josep Iquijaro nos va a comentar una noticia... ...una información relacionada con ciudades perdidas en Irak. Josep, cuéntanos. Así es, eh, hablamos de una ciudad... ...que si bien se conocía su existencia desde el año 2010... ...estas cosas que tiene el cambio climático... Y la pertinaz sequía que se está viviendo en el norte de Irak y concretamente en Mosul, han dejado al descubierto eh, un palacio, un, balazo, un palacio del Imperio Mitani. ...que estuvo gobernado desde el norte de Mesopotamia y Siria... ...entre los siglos XV y XIV Cristo ...y que eh, da una oportunidad única de estudio... ...porque hasta ahora los científicos no habían podido acercarse hasta él mismo. Hay que explicar que esto del Imperio Mitanni... Eh, ...fue pues, bueno, un estado feudal entre los imperios Asirio e Itita, y los egipcios que se extendió desde lo que sería el actual Kirkuk en Irak uh, hasta Alepo, en Siria, y que uh, fue anexionado por los sehititas y por los uh, asirios hacia el 1350 a.C. Eh, pues bien, un empresario con pasta ha, ha ayudado a que los arqueólogos puedan acercarse hasta lo que queda de este palacio para comprender uh, esta, esta Este pueblo ya ha desaparecido y han conseguido destapar un gran complejo que han uh, bautizado con el nombre de Kemune y que creen pudiera ser eh, una ciudad perdida que se corresponde con la ciudad perdida de Zak -Kiku lo digo, no sé si yo pronuncio muy bien el hitita, pero así es como está escrita en la información de prensa, y que habría sido datada en la edad del bronce, aproximadamente en el 1800 antes de Cristo. Hasta ahora, la información que se tenía de, de este periodo mitani estaba disponible solamente en Tel Brak, en Siria, y en ciudades como Nuzi y Alalak, Abbas ...ubicadas en la periferia del imperio... ...así que es muy importante... ...ellos creen que... Eh, ...este palacio de vuestra que estos esta civilización feudal estaba dirigida por los señores de la guerra habida cuenta de que eh, presenta en su estructura pues toda una serie de trazas que podríamos definir como militares y que además se conservan gracias a que ha estado sumergida pues pinturas murales en tonos azul y rojo brillantes del segundo milenio antes de Cristo lo cual es eh, algo verdaderamente sorprendente ¿no? Algunos textos en encontrados en la ciudad de egipcia de Telelamarna eh, que estaban escritos en Acadio, Cuneiforme muestra que estos reyes mitani llegaron a relacionarse de igual a igual con los faraones del país del Nilo y los eh, monarcas Hati de Babilonia de manera que es un imperio que por bien es desconocido esto puede ayudar mucho a desentrañar algunos de sus misterios Zombies, eh, Manuel cuéntanos esta información Bueno, a mí esta información me, me ha parecido muy interesante porque ilustra un poco los tiempos que estamos viviendo en los que la verdad ha dejado de tener ningún tipo de relevancia. no Uno ya no interesa que la información sea verdad, sino que lo que importa es que sea atractiva. Eso de la posverdad, que fue palabra del año hace un par de años. Sí, pero y... eh, ha sido bonita e interesante esa definición que has hecho. Que es posverdad, nadie lo ha definido bien, no pero que la verdad sea atractiva es una buena definición. Bueno, que sea atractivo algo, sea o no la verdad. Sea sí, eh, exacto, es una forma, es decir, es edulcorar y poner la verdad a tu disposición. Bueno, no creo que esa sea la, de la mejor definición. Ahora, tú no, a la tuya, no a la, me refiero es a la de la creo que nos vais antónimo, a poner de acuerdo, ¿eh? Eso es el antónimo de lo que es la bondad. Encima música. de que Bruno te da sí. y, le, le está diciendo un poco de jabón, muy y el otro pues no, pues le, pues le, no. le chafas, hombre. No, no, pero es que es, es que a mí es un tema que me preocupa mucho porque a mí lo que me interesa es la verdad, la que sea, que sea bonita, que sea fea, que sea cómoda, que sea incómoda, pero a mí lo que me interesa es la verdad. Y, y en los tiempos que corren eh, se está produciendo un fenómeno en los tiempos que corren hacen falta verdades cómodas eso es no. la posverdad una verdad cómoda yo me vas a dar la razón ya está, está no, claro no, sí, hace, mira, hace, hace un, unas semanas comentábamos esa noticia sobre cómo funcionaban las empresas empresas de fake news, o sea, gente que vive, que tiene una empresa dedicada a generar mm. noticias falsas para conseguir clics en las redes sociales. Bueno, pues esto ya ha traspasado los límites del mundo digital y ocurre ya en la prensa en papel convencional, con lo cual es terrorífico, porque si realmente... Eh, todos nosotros establecemos nuestro mapa del mundo, nuestro mapa de la realidad en base a lo que nos dicen los medios de comunicación, porque cuando nosotros opinamos sobre la guerra en Siria ¿vosotros habéis estado en la guerra de Siria? No, no habéis estado en la guerra de Siria, entonces opinas de la guerra de Siria por lo que lees en la prensa opinas de... ¿Alguno conoce, a ¿Alguno conoce a Trump? No conocemos a Trump, opinamos sobre Trump por lo que nos dicen los medios entonces toda nuestra percepción de la realidad que al final va a ser lo que nos haga eh, votar a un partido o a otro, decidir sobre una cosa u otra, eh, viene condicionado por, por los medios de comunicación. Si cada vez más se impone esa forma de entender la información que es que prime lo atractivo por encima de la realidad, es terrorífico. ¿no? Y lo que ha ocurrido esta semana es una historia muy dramática, muy dramática, toda ella, pero a una de las cosas que me parece más dramáticas de esta historia es esta, esta componente de ficción. Y esto arranca cuando un prestigioso medio de comunicación, The Siberian Times, un, un periódico ruso, eh, da a conocer, sube a su página web un vídeo, un vídeo terrible, un vídeo eh, estremecedor en el que se ve a una persona en un estado francamente lamentable, realmente parecía un zombi. Eh, con el, el, el, la piel totalmente cubierta de llagas, de pústulas eh, apenas tenía la capacidad de expresarse, solamente po podía pronunciar su nombre, Alexander decía que era su nombre y la noticia que acompañaba esas imágenes tan dramáticas eh, hechas públicas por The Siberian Times que inmediatamente se convirtieron en virales y fueron replicadas por medios de todo el mundo es que ese hombre había sido rescatado por unos cazadores de una cueva en la región rusa de Tuba Había sido trasladado inmediatamente a un hospital donde se habían grabado esas imágenes. Él aparecía en la cama del hospital y, eh, a, al parecer, habría sido rescatado en una cueva donde unos los perros de unos cazadores se pusieron a ladrar en dirección a esa cueva, hasta que los dueños entraron y se encontraron con este tal Alexander, que según la información que se había publicado acompañando esas imágenes, había sido atacado por un oso un mes antes, ese oso lo habría, le habría partido la columna, con lo cual no tenía la capacidad de escapar, y se lo habría llevado a su cueva donde lo reservaba para comérselo más adelante claro, la historia es brutal ¿no? o sea parece el, el argumento de la película esta de Leonardo DiCaprio, del Renacido ¿no? Uh -huh. que anime, un oso te parte la columna y te lleva a una cueva durante un mes preparándose para comerte un guionista de Hollywood había encontrado una historia mejor, claro, la historia se convierte en viral, viral eh, eh, traspasa las fronteras Eh, de Rusia y otros medios de comunicación dicen, bueno, bueno, cuidado porque el acento de este tipo no es el acento de, de la región de Tuba es, en, algo sonaba raro ¿no? comienzan a investigar varios medios de comunicación y finalmente es el Daily Mail el que localiza en Kazajistán a eh, el verdadero Alexander un hombre de 41 años vecino de la localidad de Aktobe que nunca había sido atacado por un oso, sino que por el contrario sufría una psoriasis crónica, además de otros problemas de salud como malnutrición y, y demás, agravados por una depresión profunda que lo había tenido mantenido en, en, en su casa en el lecho durante mucho tiempo, lo que fue agravando su, su estado de salud al no recibir ningún tratamiento, esa psoriasis, en un momento dado habría sido trasladado al hospital, donde se grabaron las imágenes, personal médico del hospital grabó esas imágenes, las vendió al diario y compusieron una historia mucho más elaborada, mucho más atractiva y mucho más dramática, la historia de un oso que le había partido la columna y, y la habría secuestrado. Se ha iniciado ya una investigación en el interior del hospital para depurar responsabilidades para localizar a los responsables. La madre de Alexander ha anunciado que va a demandar también al, al hospital y al medio de comunicación, pero la, la moraleja de esta historia es que un medio de comunicación prefiera utilizar un drama humano tan terrible decorándolo con una historia atractiva mucho más estimulante que la verdadera historia, que la verdad, para generar eh, Publicidad, promoción, clics, presentes de Internet, etc. Prefiero quedarme mi, mi, con mi una buena es, noticia. La pregunta de... es cuántas veces y en qué otros temas políticos, económicos, sociales, es, ha ocurrido, está ocurriendo o va a ocurrir algo. No, ya no es eso, sino que se está aprovechando la desgracia de una persona para coger y estar creando ahí una noticia falsa. Porque pues, si al fin y al cabo vivir puedes tiempos. crear una noticia, pero no estás, primero... ...utilizando el, lo que es un perfil de una persona que está viviendo un, un momento terrible en su vida... ...y, y encima le estás machacando más. Yo, yo creo que se avecinan tiempos terribles en ese sentido... ...porque el periodismo es uno de los medios que está sufriendo una mayor crisis... ...han cerrado montones de medios de comunicación, las redacciones se han bajado no es, eh, a es cosa medios... del periodismo, es cosa de la empresa periodística, que es Exacto. otra cosa... <risa> Yo, Yo, ...el pasa? periodismo está igual. viviendo un momento extraordinario... ...como no. consumidor y como usuario, sí. me da igual de dónde venga la responsabilidad... ...el problema ...de es todas que... formas eso se comenzó a decir a mediados del siglo XIX... Eh, sí, pero que el intervió, periodismo estaba en crisis no, ya, ya, no, no, intervió, no, no, no tiempo, cerraron hace cuatro sí, días Sí, sí, y después, ¿eh? a, así, sí. y abrieron otras después así, donde hay ahora una revista un medio a, a, de, otra cosa es un tipo de periodismo bueno, vale, pues a vale me refiero vale. a eso me refiero claro, hay pero mucha porque no es rentable no, no es periodismo. rentable determinados, eh, determinadas empresas periodísticas que hagan determinadas cosas, el periodismo es extraordinario ahora mismo, ahora mismo los periodistas españoles eh, de de guerra, los reporteros españoles de guerra en España no tienen tanto trabajo, pero son los más cotizados en todo el mundo y tienen trabajo en, y publican sus crónicas en los periódicos norteamericanos por ejemplo, en eh, New York Times, por ejemplo los eh, periodistas españoles de guerra son los más importantes de todo el mundo en nuestro país les pagan 60, 80 euros por crónica. En Estados Unidos no. El periodismo está viviendo unos buenos momentos y no está atravesando la empresa periodística los mejores momentos en España. Ahora, ahora, hoy por hoy, en 2019, en 2018, la atravesará, los atravesará y volverán los tiempos en los cuales la empresa periodística sea muy buena. Yo, yo, pues yo, yo... auguro que nos vamos a inflar a tragar patrañas y falsas informaciones. Ah, bueno, eso comenzó, ah, sí. eso, eso, siempre, eso comenzó en el siglo 19 Evidentemente, han existido siempre, pero este problema de, las, de la comercialización, de la rentabilidad de las fake news no solo a nivel económico, también a nivel político, a ver, si es que lo que pasó en Estados Unidos con los hackers rusos, o sea, Pero perdón, no, no con lo que pero ha antes, del Procés, o con lo que pasó antes, en el Brexit en, en 1898, 1898, que no había 1800, internet, Bruno, no, no, en 1800 había, no había internet. Había periódicos y toda la población norteamericana, toda la población creyó que el Maine en los Estados Unidos lo habían hundido terroristas españoles y montaron una guerra contra los españoles y España perdió sus últimas colonias, 1898, pues y fue influencia si del periodismo, influencia de los papel, periódicos, 1898. Lo que vamos va a pasar con los medios digitales en el futuro? Pero a ver, yo, yo creo que, que aquí yo, a ver, yo repartiría responsabilidades. Es decir, yo, yo, yo no te por, repartiría juego, ¿eh? Por un lado. Jojo, porque es no, un lado estarían, la pena, ¿eh? estarían las empresas, <risas> pero todo, luego también están los consumidores, que nos hemos acostumbrado a gratis total. Sí, eso y sí, entonces, eh, es otra cosa. Eh, el mundo de Internet se divide con dos recursos, se de dos recursos, los datos, que es lo que se transforma en dinero, y la economía de la atención, que es, tú en el, tienes que tratar de captar la atención de alguien, y entonces, claro, la única manera que tienes de captar la atención es dando noticias que sean, que desentonen o que destaquen por encima de las demás, y es lo que tú has estado contando, Manuel, esa noticia tiene ese valor porque capta la atención de la gente y eso es a lo que nos movemos pero claro eh, si queremos el gratis total que es lo que quieren la, lo que queremos la mayoría de los consumidores pues vamos a tener que tragar patrañas claro o sea que por eso digo que ahí se genera un círculo perverso Que hay una responsabilidad, terrible, que hay una una responsabilidad Mira, compartida, o, estoy, o sea, no deje las empresas solo, de, no, no, nosotros que, somos de, cómplices de eso. De una película que estaba uh -huh. en el fin de hace muy poquito, eh, hablaba sobre la crisis eh, relacionado con lo digital, relacionado con el papel, relacionado con los periódicos, el gratis total, y había una crítica que hacían, eran unas reuniones eh, de una serie de escritores, eh, editores, eh, periodistas... Pues ahí se reunían unos amigos a una sala, hablaban un poquito de este tema, y dice, pero es alucinante que la gente esté protestando, eh, porque tal cosa cuesta 15 euros, un libro cuesta 15 euros, 20 euros, y lo está diciendo y protestando con un ordenador que le cuesta 1.500. ¿Qué, qué está pasando aquí, no?, Mira, eh, hay, sabemos que hay nieto, hay muchos, hay muchos eh, periódicos digitales que van por suscripción y que se alimentan de sí. suscripciones. Esos periódicos no se pueden permitir dar noticias falsas, porque si no los suscriptores se le van. Si no, no mantienen la veracidad, la claro. gente se va. Entonces, ¿quién puede permitirse claro. dar noticias falsas? Aquellos que lo que buscan no es tener suscriptores, sino captar la atención y traducir esa atención en datos con los que luego pueden comerciar por lo tanto eh, lo que digo el modelo de negocio es totalmente distinto uh -huh. y ahí somos cómplices también nosotros si no quieres pagar por estar bien informado pues te sometes a que cuando accedas información gratuita te la puedan colar porque la empresa también tiene que sobrevivir y tiene que hacer negocio ¿no? entonces por eso digo que bueno que es el modelo en el que estamos Y como evidentemente no se va a producir una revolución de la conciencia y ahora todos nos vamos a volver responsables y vamos a empezar a apoyar económicamente a los medios digitales libres y objetivos, lo que va a pasar es que nos vamos a inflar a comer falsas noticias. Ya, ya y es por cierto, por ejemplo, que nos hemos olvidado, que ocurrió hace muy poquito, hace muy poquito, Wikileaks... Wikileaks eh, todas las informaciones que han generado es eso? eso es pre prehistórico, sí, sí. ¿no? O sea, pero en la ese ya se murió, ¿no? Sí, no ya se financió gracias no al apoyo de... económico de la gente. Y conocimos eh, cosas muy importantes gracias al apoyo económico de la gente. Existirá, existe y existirá, eh, claro que existieran problemas, pero existieran grupos como Wikileaks que nos dan información y que necesitan un apoyo económico, claro que lo necesitan, igual que cuando se compra un periódico o cuando se compra una revista. Evidentemente. Y, no. y cambió algo. ¿Eh? Es, es, está muy bien. Lo que hizo Wikileaks es heroico. ¿Eh? O sea, es memorable. Es terrible. No cambió nada. No, no. Da eso es otra igual. cosa. Lo Esa es Snowden, otra discusión. Lo que hizo Snowden... O sea, Snowden... Tanto Snowden como Assange han destruido su vida. Uh -huh. ¿Han destruido su vida? Sí, es, sí, Snowden es está en, la, en Siberia, ahí en la, en la, en la estepa perdido. Assange tiene un futuro probablemente mucho más saciago, eh, de hecho ahora está en prisión sí, sí, sí, es cierto, es cierto. y valió para algo no, pues o sea, yo, yo han, han sacrificado que... su vida para decirnos oye, que te están pillando todos los no, datos pero yo creo, del yo móvil que sí. que, no, super... es igual, mira, igual que a lo largo de, de la historia de Estados Unidos ha habido un montón de escándalos desde los papeles del Pentágono el caso Watergate, que evidentemente no te cambian y te hacen que de pronto la democracia norteamericana o cualquier otra democracia del mundo, porque salgan casos de corrupción, ya se vuelva algo inmaculado, puro, y todos estemos flotando. Eso no va a ocurrir, pero evidentemente cambian las cosas. Hay líderes políticos que caen, hay partidos políticos que caen, hay responsabilidades que se toman. La MSA tuvo que operar de una manera distinta a partir de lo que ocurre con Snowden, Y todo el mundo empezó a darse cuenta en Estados Unidos que estaban siendo vigilados de una manera delictiva y traicionados por sus propios gobiernos. Se crearon, eh, se creó desafección entre los ciudadanos. Entonces, es decir, pasan cosas. No, no es una revolución total, porque es imposible, pero no es que sea algo que no cambie nada. Cambian cosas. Yo no creo no que... Acuerdo, que yo sí, el grado de compromiso... La percepción, de, solo una cosa, no la percepción de Vietnam, cuerpo. la percepción de la guerra de Vietnam, a partir de la publicación de los papeles de Pentágono, del Pentágono en los Estados Unidos, cambió radicalmente la opinión de la, el, el, el sentido, el, el, el, el, el, el, el, el, el recorrido no? no no porque hombre, la guerra del Pentágono no te afecta a ti directamente como ciudadano, que, que no tus afecta, comunicaciones, tu teléfono móvil que no te, sí, afecta, sí, que te, te afecta. afecta cuando, cuando estaba como que no te afecta todos los que tenían que ir a la guerra de Vietnam toda una generación de, de norteamericanos que tuvieron que la guerra de Vietnam, no les afectaba saber que el propio... ¿Qué porcentaje es ese de la población americana? Ya, el 1%, ver, el 2% o de la mundial. Es que si estamos hablando abierta, de un fenómeno global, global. Lo que ocurre sí, con pero, las comunicaciones, pero, con las tecnologías sí. es global. No afecta a Estados Unidos. Bueno, pero, ni afecta a Occidente. Te, Evidentemente, el algo... no se va a cambiar pero el conocimiento y la sí. información también es importante. Otra cosa es... cosa a determinadas claro, claro, noticias, gracias a determinadas exclusivas y a forma de Y comunicar una información, no se va a cambiar el mundo, mm. pero se va a dar conocimiento vamos a sobre ver, lo que está si en esta mesa el único que no usa WhatsApp soy yo, que me vais a contar? que os ha cambiado a vosotros? ¿O pero ¿o si no te si... estoy discutiendo a ¿Sí? ti. Ah, bueno, claro. pues escútele a él, al de la voz. <risa> a, a, a Tar no, Estoy en eh, inferioridad de condiciones. Y, <risa> eh, Josep, <risa> Dígame? último comentario que querías hacer, ¿no? Bueno, yo creo que no, ya, ya lo habéis, lo habéis uh, abordado. Decía Iñaki Gabilondo que estamos en momentos maravillosos para hacer periodismos, pero Exacto, en un es momento verdad, tremendo para vivir del periodismo. Claro, es eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero estamos en unos momentos Fantásticos y extraordinarios para hacer eso Para hacer lo que hacemos eh, Para contar cosas, eh, para dar a conocer información Claro que sí, y haces estamos... una, una bonoloto Cuando te hagas rico ya puedes ser Está bien. Y, y un gran periodista Como Josep Quijarro nos va a comentar Ahora mismo que se ha descubierto Un código secreto, información secreta Y se ha descubierto gracias a un algoritmo En Estudios Científicos Cuéntanos Josep Eh, efectivamente, hablamos de... No, es, es que me has dejado Me has dejado confundido Porque por la presentación Digo, este hombre me va a hablar del código de la Biblia pero, pero No, eso no. va a ser Vale, vale eh, Efectivamente, hay un algoritmo eh, Que ha sido pues Diseñado por Perdón, algoritmos ilusión. son los que generan las presentaciones de Bruno. O sea, tiene un algoritmo en la cabeza que es el que le hace desarrollar esas rutinas Está encriptado, está encriptado. No, no, el hombre le pone le pone mucha creatividad. O ya te digo. Claro, claro. Ya y espérate te... que empiece a hacerlo en versos. <risa> <risa> Pero, bueno, latín, en latín, en latín. Y ya cuando los besos rimen... Wow, no, no te quiero contar. Bueno, voy a ello, ¿vale? Eh, sí, venga, cuéntanos eso eh, de hombre, los... Códigos secretos en estudios científicos. Que se llama Anubab Jaín. Te lo hemos y... no, hombre, Anubab Jaín. Está clarísimo. Científico sí. de la División de Recursos de Almacenamiento y Distribución de Energía en Berkeley. Bueno, este hombre ha metido en un ordenador 3,3 millones de resúmenes de artículos científicos. Y ha diseñado un algoritmo el que ha llamado World, eh, o sea, palabra 2BET, no sé qué querrá decir con el dos, si son dos veces o son más, pero el caso es que este algoritmo pretende eh, ser útil para abordar lo que se llaman las brechas en la investigación eh, científica. Es decir, él considera que se genera tal cantidad de publicaciones científicas que es imposible que un ser humano pueda estar al corriente de todo suceso eh, científico que tenga que ver con su campo de investigación o con algún campo colateral, pero que pueda tener aplicación en el trabajo que esté realizando. Y entonces lo que ha hecho es eh, vertir, por ejemplo, información sobre la minería de textos de eh, literatura científica para descubrir eh, que este algoritmo sea capaz de realizar Eh, pues eh, el, el cálculo que no podría hacer o sea, leer lo que no podría leer cualquier estudiante, cualquier científico y lo que ha conseguido no es solo que el, el ordenador, el algoritmo le dé eh, bueno, el artículo concreto porque ya está trabajando también para Google en, en esa historia para desarrollar una herramienta de búsqueda sino que llega a, a realizar nuevos descubrimientos científicos en base a las cosas que podían haber pasado por alto eh, los científicos de diversas áreas por ejemplo, de esos 3,3 millones eh, recolectados por el equipo de resúmenes de artículos eh, científicos, en más de mil revistas, entre mi, 1922 y 2018 el algoritmo tomó cada una de las aproximadamente 500.000 palabras distintas de esos resúmenes y las convirtió en un vector de 200 dimensiones o una serie de 200 números. Lo importante es que a partir de ahí lo que, lo que hizo fue usar esos números para ver cómo se relacionaban las palabras entre sí y quién encabezaba a cada grupo en el trabajo del descubrimiento y así es como diseñó nuevos materiales para aplicaciones energéticas usando la combinación de teoría-cálculo ...y minería de datos... ...es decir... ...que consiguió... Eh, ...en base... ...a informaciones... ...que son producidas por seres humanos... ...anticiparse... ...a nuevos descubrimientos... ...y al diseño de nuevos materiales... ...por los datos que podían haber sido pasados por alto... ...por los científicos humanos... ...y que en cambio el algoritmo... ...eran capaz de eh, poder eh, realizarlos... Por tanto, si este algoritmo es tan inteligente, ¿podría predecir nuevos materiales termoeléctricos? Ese es lo que se preguntó a partir de entonces. Pues, efectivamente, lo consiguió. Tomó los mejores candidatos termoeléctricos sugeridos por este algoritmo, que clasificó cada compuesto por la similitud de su vector ...la palabra con el de la palabra termoeléctrico... ...y luego hicieron los cálculos para verificar las predicciones del algoritmo. De las diez mejores predicciones... ...encontraron que todos los factores de potencia calculados... ...eran ligeramente más altos que el promedio de las termoeléctricas conocidas... ...y los tres candidatos principales tenían factores de poder... ...en el porcentaje de 95% de las termoeléctricas conocidas. De manera que si esto va adelante... Eh, los científicos también se van al paro porque van a ser capaces de desarrollar eh, las investigaciones sin necesidad de batas blancas ni laboratorios. Yo, yo lo que creo es que además esta, esta noticia de, de Josep eh, va a ser, es revolucionaria porque está anticipando algo que no no sé si se van a ir los científicos al paro. ¿no? El problema es que ya están bastante parados porque ahora mismo del volumen de, el de es que producción. Están paro muchos. No, pero me refiero a que el volumen de producción claro. científica ahora mismo que hay, o sea, de, de papel, digamos, que, es, que hay es absolutamente desbordante. O sea, ya es imposible. Antes tú te planteas hacer una tesis doctoral o cualquier estudio y tú tenías obligación de leer todo lo que se había publicado que era concerniente a la materia que estabas investigando para citarlo y para, para luego mejorarlo. Uh -huh. Ahora eso es imposible. Es, es humanamente imposible que tú puedas leer todo lo que se ha publicado al respecto de cualquier materia, por muy especializada que sea. Entonces necesitas instrumentos, como el que ha comentado Josep, que hagan esa tarea por ti. Que lean sobre todas las publicaciones que hay en diferentes idiomas, en diferentes formatos y tal, y de ahí saques una especie de esencia que te ayuda luego poder hacer nuevos caminos de investigación, porque ese es el problema que ahora tenemos, desde que ya se implantó el, el público perece, pues ya eh, se ha multiplicado exponencialmente todo lo que son el, el las como digo las publicaciones científicas y ya ahora mismo no hay manera de, de que una mente humana pueda manejarse con eso. ¿Pero hasta, no necesitas... hasta qué punto es tan necesario que tengan que estar publicando constantemente? Porque pues, al final va en detrimento de, si no, de, no de todo. Porque si no, consiguen pasta, Silvia. Ya, no, pero, Silvia eh, pero, pero es que es negativo. Pues, es ya. negativo porque además se han publicado muchas cosas que realmente ni ni habían... O sea, que no publican la realidad, sino que están eh, publicando investigaciones que no están realmente confirmadas y, y, y muchas han sido manipuladas para conseguir créditos, para conseguir financiación. Entonces, lo que se supone que tendría que ser una ayuda científica para que esto siguiera avanzando, yo creo que, que ha sido todo lo contrario. no porque está, está, está Es la está manía, esa necesidad de, de tener presencia. No, alguien... no, porque les obligan. Pero es que no debería de ser así. Es que debe, debería haber una... un, un filtro de realmente se publica lo que hay que publicar y lo que mmm, va a ayudar, no Pero por el hecho de que tengas que publicar, vas a seguir es que si quieres, avanzando si en tu una, profesión. Una mafia... no, no, no, no, yo no creo que sea una mafia, es decir, hay, hay una también una perversión del proceso de, de, de generación Exacto, de conocimiento. Perfecto. Es decir, si tú quieres tener un proyecto de investigación, la mayoría de los proyectos de investigación no vienen. Vamos a ser un poco justos. Y... Hay que tener un control de eso, no, ahora hay más fuentes, más hay posibilidades de informarse y de escribir solo lo que se está descubriendo. Yo no creo que lo que se está publicando en ciencia esté manipulado. ¿eh? No, no, no, yo no digo que esté manipulado. Lo que digo o es que, que tenga muchos... unos intereses. no Yo, yo lo, creo lo que, que, que no. Y lo, y lo saben... que se está publicado cien... científicamente en publicaciones científicas tiene que pasar los mismos controles. Ahora que hace mente que bueno, se, puede... se no, a, a ver, muchas a cosas a ver si no es un no, tema, no, no es un no tema sé. de verdad o mentira. A ver, es de que sea relevante no. o no. <risa> a ver si lo puedo si lo decir. decir hay, muchas publicaciones, que hay muchos, muchas publicaciones irrelevantes irrelevantes y eso lo saben es decir porque tienen que publicar al año un montón de cosas para obtener determinados puntos con los que luego puedan ir a un proyecto que realmente es importante que les de una subvención y si tú no tienes X número de publicaciones al año No puedes justificar eh, la financiación ni puedes aspirar a una nueva financiación. Claro, lo que te obliga a hacer mucho corta y pega mucho y reclito, mucha historia. Mucho claro. reclito, pues y luego es lo además que hay voy... un problema. No se valoran, por ejemplo, que es lo que decías tú, Silvia, los estudios que replican otros estudios. Se premia, eh, a la hora de, de publicar, se premia que sea muy innovador frente a un estudio que simplemente verifique lo que otro ha hecho. Por tanto, hay muchas veces, y ha, he leído además no hace mucho artículo sobre el tema de que realmente hay muchas cosas que. Oh, Eh, conocimientos que se sostienen en función de un único estudio y nadie no ha comprobado más allá de ese estudio si eso es veraz o no Nadie, nadie si se, está se publicado, gasta. si está publicado ha tenido que pasar un filtro ¿Sí? eh, de pares, eh, un juicio de pares. Y para eso es necesario, absolutamente pero, pero, necesario que no. lo pase, con uh -huh. lo cual tiene que estar verificado. No, no, no, no. No, Un juicio de pares lo único que muestra es que los datos estén bien. Y tal. Pero, pero, eh, luego tú puedes plantear eh, exacto, el diseño. Pues, una verificación. Bueno, pero, luego claro. tú puedes, pero luego hay retractaciones, que hemos bueno, comentado claro, el de sí. revistas que retractan porque sí. luego el estudio. La, la teoría otro general de la relatividad también lo estuvo, ¿eh? Pero, sí, es imposible pues, claro. que un revisor pueda verificar porque no ha estado en el experimento. Si no, le han pasado todos los datos del experimento. O sea, es que hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Entonces, la multiplicación y la presión que hay por obtener ese baremo hace que se publiquen cosas que son muy relevantes. Entonces, ahora, con lo que me comentaba Josep, son tienes que echar mano de herramientas que te ayuden a manipular intelectualmente todo ese volumen de información que ya digo que humanamente es imposible que alguien lo pueda asimilar. Y entonces, bueno, pues pues te digo que un poco lo de lo de Joseph, ese algoritmo, va a ser un compañero que va a ir eh, codo pues con codo trabajando con el El que ya el está interesado en el algoritmo es Google, que piensa implementarlo. Quiero decir que no es poca broma. Eh, si, si esto pasa, no sé si al académico o al general, será una forma de procesar <coughs> mucho más rápidamente y de una forma más eh, técnica todas las búsquedas y todos los datos que nosotros eh, utilizamos ¿no? para nuestros trabajos. Agentes, bienes, raíces de fantasmas. ¿Qué es esto, Silvia? Pues ya sabes que últimamente está la moda de vender casas que va incluido fantasmas. fantasma. Bueno, pues en esta ocasión es en Japón. Y hay un agente inmobiliario... Que son pequeñitos fantasmas, ¿no? Bueno, ¿no verás, verás. Verás, ¿Lo eh? verás. Los verás. Mini pisos, eh? pues entonces son minifantasmas. Es que tiene miga la cosa. Este señor se llama Akira. Eh, lleva cinco años especializado en este tipo de venta. ...y ya lleva 500 casas vendidas. ¿Tanto fantasma en Japón? Es que... ...por eso, por eso digo que el tema que, que tiene te Miguel Lacosa... ...porque la creencia popular... ...dice... ...que si alguien muere en soledad... ...se suicida... ...o es asesinado... ...regresa a atormentar a los vivos como fantasma. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Pues que... ...lamentablemente... ...en Japón... ...hay algo que se conoce como el Karoshi, y es la cantidad de gente que está pues prácticamente atormentada y que tiene solamente como prioridad el tema del trabajo. Hay muchísima gente que tiene ese problema, porque de, supuestamente son 40 horas semanales lo que tienes que trabajar, pero eh, en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, pues eh, hubo un primer ministro japonés que se llamaba Shigeru Yoshida y este señor, pues para reconstruir el país, pues quiso impulsar que, que se reconstruyera muy rápido. Entonces animó a los empresarios a que contrataran a mucha gente. ¿Qué era lo que hacía para que estos empresarios se animaran? Pues que más o menos que los, emple o sea, los obreros, iban a, a coger y a dar eh, todo su, su impulso, toda su vida, y, y por defender esa empresa y que salir adelante, y entonces que iba a trabajar muchísimo, con lo cual en la cultura japonesa está, eh, en vez de la frase que nosotros decimos, ¿estás trabajando como chinos? Pues no, hay que este decir, estás trabajando como japonés, y entonces te pueden obligar, aunque no esté por ley, a trabajar 15 horas diarias o más. Eso implica que eh, dicen que los japoneses son las personas que duermen menos, duermen como medias seis horas y media, pero como tienen que trasladarse, los recorridos pierden mucho tiempo, entonces, por lo visto, como muchos, suelen dormir solo cinco horas. Ese estrés se va acumulando, más luego si encima eh, tienen la mala suerte, pues porque tienen algún problema de que les cojan y que directamente les despidan, pues ya la cosa se agrava de una manera eh, terrible. Entonces puede haber incluso muchos suicidios. Y hay, hablando de fantasmas, que ahora comentaré alguna cosa más de este tal eh, Akira, pues hay dos, dos cosas. Los que se supone que por este problema de que los que llegan, que ya llegan, que no pueden más, que pues eso, pues por infarto pues porque en un momento dado eh, tengan problemas mentales o porque digan no puedo más y me, y me suicido, se conviertan en esta cultura que dicen en fantasmas y al final eh, tienen esa connotación en, la, en las casas. Pero es que hay otros fantasmas todavía peores que son los que se conocen como los yohapsu y estos son aunque todos has venido de Japón tú me dirás si estoy pronunciando bien o, bueno, o, o no estoy yo para pronunciar bueno, pues los, <risa> los, los, yuhatsu, los yuhatsu son las personas que directamente desaparecen ¿y por qué desaparecen? pues porque se llegan a tener eh, tal soledad llegan a tener tal depresión que es como que pierden hasta el nombre, pierden familia, pierden trabajo. Dicen que hay unos 100.000 japoneses al año que se convierten en yohatsu, que les llaman, pues eso, las, las personas que ya no, no valen para nadie. Están como que socialmente ya no son importantes, o sea, son fantasmas vivientes. De alguna Aquí forma, en España le llaman parados vivientes. de largo duración ya, pero ahí es, tiene una connotación más terrible porque es cierto que aquí puede ser de larga duración pero tú llevas una vida normal pero es que allí socialmente está mal visto y eso es terrible bueno, pero volvamos al, al punto de partida de estas casas con, con fantasmas de este Akira aunque es muy grave lo que os he com comentado si estáis, si estáis interesados en estas casas en Japón que tienen eh, fantasma incluido se llama Jikobunken ¿vale? Así se llaman estas casas. ¿Y quién las compra? Pues las compran las nuevas generaciones, porque claro, los antiguos no quieren convivir con un fantasma, pero las nuevas generaciones que no creen en fantasmas, pues sí las compran. Este aquí ya lo que hace es que las renueva, les da ahí un retoque, le, las tunea un poquito, las vende un poquito más baratas... Y el señor se ha especializado en esto y, por lo visto, se está haciendo se está haciendo de oro. Por cierto, una cosa que me parece un dato mmm, pues un poco... Pues gastar 300.000 euros y encima, <ríe> con fantasma el, incluido, no ocupa, que dices, no está ocupa. un poco loco todo. ¿no? El, pre, el precio no lo sé, pero sí os voy a decir... Pero digo lo que cuestan las casas, ¿no? Lo que paga, lo que paga el gobierno y lo que paga también eh, la empresa... Cuando una persona eh, muere de karoshi de Que lo de carosi es porque... Espérate, que lo tenía yo por Está aquí. el baratosi sí, y el carosi. No, verás. El K, el K es, significa exceso. El ro significa trabajo y el Si significa muerte. O sea, cuando tienes exceso de trabajo es cuando tienes ese carosi. Y pagan 20.000 dólares el gobierno a la familia que de la persona que ha fallecido y hasta un millón o más la empresa de la, a la persona que ha fallecido. Así que, bueno, la familia igual dice, mira, pues mira, me, me saca de, de, de problemas, pero desde luego es un problema gravísimo, gravísimo donde los haya. Con lo cual, pues nada, si queréis una Jiko ya sabéis, contactar con Akira que os vende la casita, que ya lleva 500 vendidas. Y por lo, por lo visto hay muchísimos, porque la población no, no aumenta, entonces hay muchas casas y, y se ha buscado este, este medio. Dice que a él, que se lo pasa fenomenal, que hace recorrido con las visitas y presenta los contas más correspondientes de los difuntos. Qué, qué sociedad más curiosa la japonesa, y ¿eh? qué contradictoria, que admirable su espiritualidad, sus tradiciones y luego qué forma de vida más alocada. sí y como la nuestra como la <risa> nuestra hay mucho mito, <risa> mucha leyenda y yo creo que es igual de difícil que la nuestra todas las cosas que nos ha contado Silvia sobre los problemas de la vida del día a día de los japoneses son los mismos problemas que tienen aquí los españoles los mismos, con una diferencia con una diferencia que aquí el sueldo medio es de 800 euros y de 3000 esa es la diferencia bueno, aquí comemos mejor Sí, Pero sí, en el norte. Sí. No, y aquí socialmente la persona que no trabaja se le da ayuda y no está socialmente apartada. En Japón también sí. se le da ayuda. ¿eh? Pero ahí está, está socialmente apartada. Estás en la social. Y aquí también está socialmente apartada. En Japón también hay mucho contraste del mundo claro, urbano pues, al rural. Y bueno, aquí, aquí también, eh, claro, Aquí pues, también. <coughs> que bueno es que los japoneses no se mueren nunca, ¿no? No. Dicen aquí, ¿no? Todos lo no. sí. Pero... los chinos. A ah, los chinos. Eso son los chinos, sí. Bueno, <risa> eh, sí, Juanjo acaba de estar en China, acaba de estar en Japón por eso está fónico yo iba a preguntarle por lo eh... que está practicando para ir a Corea del Norte va sí, a ser sí, su sí, próximo sí. viaje de, de me ahí me no. va a volver mudo porque sí, sí, sí. se ha vuelto con mala voz no está practicando veo que, veo que el peinado lo está practicando ya también sí, casi. <ríe> pero vamos a comentar una noticia una información y por cierto ya que dices de Corea déjame decir una sí, claro. eh, no es una noticia es una chuminada porque sabéis sabéis que eh, del encuentro que tú Kim Jong-un con Trump, uh, con Trump se, los radares de Corea del Sur detectaron la presencia de ovnis Y sabéis al final qué fue después de que salieran los cazas y de este, ¿no? no eran 20 gansos en Corea no, del Norte. Sí, 20 sí. gansos, pero eso que eran debían de ser pterodáctilos, vamos, que <ríe> a que no, para que los pillara. Bueno, vamos a comentar información sobre el espejo mágico de Yondi. eh Nos la ha ayudado a comentar también Juajo, pero también le preguntamos a, a Manuel, eh, que tiene información. No, no tiene información. Yo, yo, pero, pienso, no, yo pero, pensaba que sí, pero yo por ahí cuando tengo una, interés, interés. una noticia, yo estoy... Que puedan comentar los dos eh, para que alguien le ayude a Juanjo. No, no, no, pero la ah, ¿no? información. Oye, no tiene, pero bueno, pero... el que tengo aquí tu mail, yo tengo mucho interés, eso sí. sí. sí. Ah, ah. Saber lo que quiere contar Giuseppe y Juanjo al respecto. Yo no di no, nunca un no, no. sitio santo de mi devoción, precisamente, pero bueno. Bueno, pues, yo, muy, yo, muy brevemente Juanjo tiene todos va... los datos claro. Sabemos que era un coqueto Si tenía espejo, sabemos ya que era un coqueto Por cierto, por cierto, Manuel ver, uy, Manuel, uy. una noticia y una información que tenemos que comentar La semana que viene ampliaremos en datos Pero mañana mismo, en tan solo unas horas Aparece un libro sobre satanismo y tú eres el autor Un gran libro, mira, hablando de John Dee Pues claro. sí, sí, eh, un libro muy interesante sobre cultos satánicos. Y bueno, sí, es se titula así, cultos, cultos satánicos, satánicos, ¿no? Sí, sí. Y cultos satánicos en el Ojo Crítico, la edición del Ojo Crítico, ¿no? ¿Y con ese título de qué irá? Eh, Adivina, <risa> <un tío inclusivo risa> <como tú? risa> Mira, el subtítulo es Demonolatría. A ver si me, si me acuerdo. Demonolatría, sectas satánicas y logias luciferinas en España, una realidad social. Una realidad social que, sin embargo, también pone eh, el punto sobre la I a determinadas informaciones que se contaron en su momento. El tema de las sectas satánicas, eh, primero, la legalidad de la, de la creencia de Satán. Es eh, tan válida o tan inválida como cualquier otra religión y como cualquier otra creencia. Son las no, la conductas la de, de los grupos, ¿no? Claro, claro. O sea, claro. Eh, desde 1966, eh, en que se legalizó como entidad cultural la Iglesia de Satán de Anton Lavey eh, en, en otros países, en Italia en otros lugares se ha conseguido, han conseguido Iglesias Satánicas registrarse como entidades, como entidades culturales o incluso como entidades religiosas claro, es que son, es eso, son eso aunque no lo entendamos y no lo comprendamos y no lo defendamos, pero son eso sí, si desinformación. desinformaciones, es cierto que hay mucha desinformación al respecto porque se ha hecho un uso muy torticero y muy alarmista de lo que es el satanismo y se sigue haciendo todavía a fecha de hoy ¿eh? sí. cada vez que ah. se publican informaciones sí, oficiales sí, sí, muy... eh, hay dos tendencias en el satanismo a nivel internacional y también en, en nuestro país la tendencia de la iglesia de Satán y del templo de Set por otro lado ¿no? bueno, el, el templo de Set son los dos extinción. grandes grupos ¿no? salió, salió de la iglesia de Satán Y, y presenta además muy bien la diferenciación que intentan hacer algunos entre satanistas y luciferinos, porque la iglesia de Satán nace como una opción filosófica, como un planteamiento filosófico. Anton Lavey, el, el Papa Negro, eh, fundador de la iglesia de Satán, que es un tipo con una biografía interesantísima, era fotógrafo de la policía en San Francisco, además de domador, músico, etcétera. Y después de trabajar mucho con la policía, de fotografiar las escenas del crimen, pues fue perdiendo la fe en el ser humano y haciendo un replanteamiento de, de los principios básicos del cristianismo desde un punto de vista mucho más pragmático y mucho más ateo. ¿no? De hecho, la, la paradoja de la iglesia de Satán es que es una iglesia satánica uh -huh. que no cree en el diablo como una entidad real, sí. sino como un símbolo y que utilizan sus misas negras como una especie de psicodramas, etc. O pero sea, que el... el satanismo es más bien una forma de vida, una filosofía, pero no una creencia, puramente una creencia como el de la Iglesia ¿no? de Satán. Sí. Pero eh, eh, hacia el año 70-72, uno de los eh, jerifantes de la Iglesia de Satán, un militar norteamericano, Michael Aquino, uh -huh. eh, que además venía del mundo de los servicios de inteligencia y de información, Eh, decide romper con la iglesia de Satán y crear su propia iglesia, el templo de Seth, después de una supuesta experiencia mística en, en la que él cuenta que se le aparece una entidad sobrenatural que él identifica con el príncipe de las tinieblas y con la divinidad egipcia, del dios Set. y funda el templo de Set que digamos es algo mucho más esotérico, que sí cree en unas fuerzas sobrenaturales y en unas energías sobrenaturales y, y que también se legaliza y, y sigue existiendo y llegó a España también. ¿Y cómo llegaron a España esta... estos grupos? Ah, ¿En qué momento quién los bonita... eh, trajo? ¿Qué influencia han tenido? ¿Cuánta gente hay en estos colectivos satánicos? La iglesia de Satán llega a España poco después de la muerte de Franco, de la mano de un funcionario del gobierno, del de, jefe de la oficina de turismo de la Embajada de España en San Francisco, antes había estado, en, en, según nos contó, en Nueva York y en Londres, perdón, en, en Lisboa y en Río de Janeiro, y estando en San Francisco, este personaje que había nacido en... Melilla, en eh, 1932, era hijo de un médico del ejército, muy importante, y que se traslada siendo un niño a Murcia, que es donde tiene su formación, sus estudios y además con unas notas espectaculares. Yo, yo tengo su expediente escolar y es muy brillante, son matrículas de honor y, y sobresalientes. Pues él conoce la iglesia de Satán siendo el jefe de la oficina de la Embajada Española en San Francisco, Y exclusivamente por un tema sexual, porque él nos explicaba que en España, en los tiempos de Franco, pues era a... muy difícil. se metió en el mundo del satanismo y lo trajo eh, para, pa, para tener relaciones sexuales. Exactamente. Y era muy pragmático, pero es muy interesante el caso de este tipo. Eso se llama ser pragmático, ¿no? Sí, sí, muy práctico, muy práctico. <risa> porque él eh, llega al satanismo de Lavey, al satanismo labeliano, como un escéptico más, lo único que le interesaba eran las orgías y las juergas que se montaban ahí con la excusa de la, del satanismo, eh, pertenece a la iglesia de Satán, trae la iglesia de Satán a España, pero tiene un accidente de coche, sufre, y digo sufre, no disfruta una, una FM muy traumática, y a partir de entonces se plantea ...que quizá hay algo más... ...de lo que dice el ave... ...deja la iglesia de Satán... ...y se pasa al templo de Seth... Con, con Michael Aquino que, como digo, tiene más componentes sobrenaturales y místicas pero es solamente una de todos los grupos y sectas que han existido en España, algunos como los canarios de final Sotluk interesantísimos, como el nuevo orden dragano-asturiano, interesantísimos como la Otoa la, eh, la orden Illuminati o sea, ha habido muchos grupos en España y yo he tenido la suerte de conocer a todos los líderes de todos ellos ¿Y mañana está ese libro? ¿Ya hay disposición de la gente a partir de mañana, no? A partir de sí, mañana o pasado ya estará... ¿Y cómo, cómo se puede adquirir? Eh, pues por Internet. ¿Pero una dirección, inter... por ejemplo? Oh, ya está muy difícil. Que busca la gente el ojo crítico. Claro que en sea, o, o, o que también Ahí se, lo, se lo decimos ahora, Javier, se lo dices para que eh, lo ponga. Vale, vale, vale. Eh, los eh, libros de la colección eh, cuaderno que cuadernos de campo. el campo, ¿no? Eh, ¿Y ahora el espejo? ¿Nos hemos quedado con el no, espejo de John Dee? Claro, y ahora cuéntanos, Juanjo, estamos haciendo tiempo para no alargar ¿Para mucho tu día, intervención. Agonía, agonía. De John Dee, cuéntanos quién era John Dee y qué es este espejo <risa> mágico. Bueno, John Dee es uno de los grandes magos del siglo XVI, el gran mago británico al servicio de la reina Isabel, y además era espía, estuvo visitando España, estuvo por Centro Europa y bueno, desde el año 1966, en el Museo Británico se exhiben varios de los elementos esotéricos que utilizaban sus ritos entre ellos eh, un, un, un sí, espejo ¿no? que siempre había sido era un espejo mágico él, eh, una de las actividades que hizo John Dean fue lo que se denominó el lenguaje enoquiano que fue contactar con Enoch invocar a, a estos ángeles y hizo unas sesiones mediúnicas con, con otro personaje muy, muy controvertido Y, y bueno, en principio, como digo, eh, creo esa especie de lenguaje místico con ese medium que era Edward Kelly. Y bueno, como digo, como referente de todas esas prácticas que dan esos objetos y en concreto este, este espejo que siempre se pensaba o había una especie de dictamen que podía ser uno, un espejo de procedencia mesoamericana, precolombino ¿no? uh -huh. o por lo menos eso de procedencia azteca, porque está hecho de obsidiana. Y según esta investigación, según este nuevo descubrimiento, tiene un origen mexica. Claro, sí, entonces lo que ocurrió es que el año pasado hubo quien... Eh, no, en el 2016 hubo un, un eh, congreso sobre el tema de obsidiana y hubo ahí unos investigadores, unos ponentes que cuestionaron este diagnóstico de que realmente estábamos ante una, un material procedente de, de Mesoamérica y decían que además podía ser de un yacimiento de Sicilia, de una isla al norte de Sicilia. Entonces ahora, esta investigación que empezó en febrero de 2019, dos investigadores de la Universidad de Manchester han cogido un espectrómetro de fluorescencia de rayos X, han comparado el espejo con materiales procedentes de, de México y han encontrado el yacimiento, eh, porque coincide al 100% la materia prima con la, cual, con la cual está hecho este espejo de obsidiana uh -huh. y efectivamente está en Pachuca, en el centro de México, y ahora parece que ya no hay duda de que efectivamente estamos ante un objeto de que viene del otro lado del charco. Entonces, claro, la cuestión es cómo llegó a manos de John Dee. Y aquí hay dos posibilidades, ¿no? Que bueno, cuento así muy rápidamente. Una es que le pudo llegar a través de un embajador que, que era el embajador de España en, en Bruselas y por lo tanto dentro de la jugar de objetos que llegaron a, a España, a la península y que luego fueron repartidos entre los grandes mandatarios de, de Carlos V o de Carlos I, pues luego a su vez lo pudo, se lo pudo dar a John Dee o bien que le llegara a John Dee porque tenía amistad con el corsario Drake y con determinados marinos entonces ¿pudo ser y también? ellos eh, le podrían haber traído con... ese espejo mágico que tiene origen mexica el espejo y mágico de no Yombe ahora se ha confirmado que tiene un origen en México, insistimos eh, la tertulia zona cero en la Rosa, de los Vientos, la Rosa de los Vientos hoy con una edición extendida hemos empezado a la una de la madrugada vamos a estar hasta las cinco de la madrugada con muchas cosas, con tertulia zona cero y con otras cosas, como hay cosas del pasado que va a venir después En de las noticias en de las 3 eh, de la madrugada aquí en Onda Cero en la sintonía de Onda Cero un programa especial de esta noche tertulia Onda Cero con giuseppe Guijarro con Juan José Sánchez Oro a quien habéis escuchado a quien hemos eh, sufrido muchísimo por la voz no. y, lo ha lo ha y con Manuel Carvallal insistimos, eh, la semana que viene hablaremos además eh, de ese libro ese libro tuyo que está dentro de muy poquitas horas ya a disposición de la gente a través del de averno ahora mismo sí Nunca mejor dicho, ¿no? Mejor oh, dicho. Te veo muy, muy luciferi, no te veo. Muy satanista. Sí, sí. Sí, sí. sí. de carabanchel. <risa> Pero cuando se decía, hay 600 actas satánicas. No. no, no tonterías. No. Sí, sí, sí. Se dijeron muchas tonterías sobre las actas satánicas. Y se escribieron, ¿no? ¿eh? Y sí, sí, sí, Se escribieron sí, sí, sí. Se muchos libros, Se sí, sigue sí, sí. repitiendo la información que se daba entonces, ¿no? Sí, cada claro, vez que sale un Entonces, de la conferencia 80, 90, no tienen nada que ver. No, no hay no. más sectas satánicas que de otro tipo. No. No, y además es que eh, yo me siento el responsable de las, de las investigaciones o sea, que a la ¿Es que sí, como sí. tantas otras veces. Sí, evidente, es que sí, sí. Porque yo fui el que localizó a los grupos que existían y a partir de ahí se ha creado una bola de nieve muy alarmista y muy rentable en muchas ocasiones. Manu Carvallal, Juan José Sanzoro y Josep Guijarro, gracias Cuidaros. a vosotros.